Queremos ser machos alfa, algunos despreciamos esa idea, parece que vivimos en una época en la que está bien visto mostrar fortaleza, ser rotundo, tener pelo en el pecho, buenos músculos, enterrar mano fuerte, ser rotundo, ser tener la sonrisa puesta ante quien nos abula, pues no no es eso lo que queremos muchos no nos va eso de la testosterona de llevar un coche guay con una compañía guay de llevar una colonia guay con la que la gente se caiga rendida no, no queremos ser machos alfa ese fue un término que se empleó en zoología para definir a los líderes de las manadas de lobos pero uno de los síntomas de este siglo es dejar atrás en dogmas clásicas o eso debía ser uno de los síntomas de ese siglo somos animales, pero no para eso ahora hay un en hacer de esa idea no me apunto los hombres alfa tienen que dejar de existir no mandan no gustan no son asertivos no son cultos no son sensibles no son nada salvo un fracaso personal y social y en algunos casos unos bestias a, los, a la porra con los hombres alfa Las Rosas Vientos, ya sabéis, tenemos una etiqueta para participar junto a nosotros en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Estamos hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, entre la 1 y las 4 de la madrugada, aquí en la sintonía de Onda Cero, Las Rosas Vientos, comienza el viaje. Atención a esto que os contamos. Cuando hemos satisfecho lo básico empezamos a preocuparnos por lo absurdo. Lo ha dicho y ha escrito una de nuestras invitadas esta noche. Es una de nuestras mejores escritoras, una novelista de éxito, de crítica y de público en todo el mundo. Ella es Clara Sánchez. En nada estamos con Clara Sánchez. Con ella hablamos de sectas, de líderes, de necesidad espiritual. Saludos en de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa al frente del cual en la parte técnica Miguel es jurado en la codirección Silvia Casasola y en la redacción y producción Javier Sevillano Tendremos misterio en el círculo secreto con Josep Enguijarro También tendremos Eureka con Madón Martínez. Hablamos de un nuevo fármaco para luchar contra el cáncer. Y juicio a la historia con la profesora Ana María Vázquez Hoy. Señales en del fin del mundo, nos las cuenta Javier Sevillano. Y por supuesto Callejón. Además os vamos a presentar con José Manuel Esquivano, el director de una película entrañable, titulada, y va a estar con nosotros en la película titulada, Me llamo Genet. Hablaremos también esta madrugada de grupos terroristas creados por Occidente. Será en materia reservada y será con Fernando Rueda. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Quién está detrás de los grupos terroristas? Esta semana han aparecido datos que aumentan las sospechas de que el grupo que saltó la Embajada de Corea del Norte está respaldado por la CIA. Por eso hemos investigado con otros grupos terroristas árabes para intentar detectar quiénes les financian. ¿Quiénes les compran las armas y quiénes les instruyen? Cada uno que saque sus conclusiones en un ratito. Antes he pistas, he pistas para conocer al personaje oculto de esta madrugada. Pistas que nos señalan lo siguiente, Silvia Casasola pistas muy interesantes. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, queridos oyentes Rosa Venteros. Nos presentamos una noche estupenda, así que muy atentos porque va a haber muchísimas cosas interesantes. El concurso de hoy pues va de parejas, pero son parejas muy conocidas en el mundo de la cultura, pintores, fotógrafos y cantantes. ¿Cuál de las siguientes parejas, que os voy a decir a continuación, puede ser, si se admiraron profundamente hasta el final de su relación? Frida Kahlo y Diego Rivera, Robert Capa y Gerda Taro o John Lennon y Joe Cono? En rosa.vientos.es o con almohadilla Rosa Vientos nos tenéis que decir cuál de estas tres parejas artísticas estupendas es la que se esconde en el concurso de esta noche. Así que venga rápidamente y uno de vosotros tendrá la suerte de ganar un detalle muy estupendo del programa. La una y 8 minutos comenzamos. La de los Vientos con Bruno Cardeñosa.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 Habla el libro sobre sectas, eh, pero sobre todo antes eh, de comenzar a hablar eh, de ese libro, de esa historia tan eh, tremenda, eh, tenemos que decir algunas cosas. Eh. Es un lujo para nosotros, eh, para nosotros, para los eh, tenerte aquí, porque hay muy pocas eh, personas, o ninguna persona, eh, como Clara, que pueda presumir por ten de tener tres de los premios eh, más importantes eh, de la literatura en nuestro país. En crítica, en galardón, eh, el naval el, el Nadal importantísimo, el Alfaguara y el planeta, nada más y nada menos, eh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 extraordinaria y lectores, en millones de lectores en todo el mundo, más de 20 países en los que se ha traducido tu libro y tus eh, obras, y esta obra, este libro, nos eh, presenta en muchas eh, cosas, pero sobre todo nos eh, presenta cómo las personas eh, tienen grietas emocionales y atraviesan de esas grietas, eh, se entra, y esas eh, grietas pueden estar en personas perfectamente estables, pero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 ...cuando todo aquello del gurú... maharachi sí, ...los sí, gurús, sí. todos estos que venían... Es? ...de, de se, la se utiliza, India... ...se utiliza además la bondad... ¿sabes? ...porque... Eh,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 Para tratar de rescatar psicológicamente a Ezequiel de ese mundo en el que está. Porque ya si llega allí es porque está contratada por Co la familia de Ezequiel para pues tratar eh, pa de convencerle. Lo... Una de, otra de las cosas eh, que me ha gustado del libro, porque eh, digo, a veces eh, creemos cosas que, que no son verdad, eh, tenemos una imagen eh, de Kenia. Eh,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 Es muy cierta, ¿eh? Claro, sí, o sea, sí. yo, claro, habrá gente que está escuchando y que diga, bueno, es que hay situaciones dramáticas que hay que paliarlas claro y tal, que sí. pero es que es, no Claro que una cosa no otra. cosa, pero es que, ¿por qué se llega a, ese, a esos extremos, no?, de tener que, que ir a salvarlos?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 Claro que no. el amor te mueve todo. es que Para lo bueno y para lo malo. Exactamente. Bueno, pues por, por, por amor no se puede matar. ¿eh? Yo hay creo gente que sí, no, no, no, que, no, no, que, no, no, lo, que eh, les manipulan eh, a los no, otros. No, no, eso es odio. Eh, okay. no, el amor por amor no se mata, creo yo. ¿eh? Eh, sí. hay ha habido gente... casos, Bruno, de ¿Ah, ¿sí? sí, de no, parejas de parejas que eh, una, una pareja, que a lo mejor realmente no quiere a la otra, pero le está usando pues sí, y le sí, está utilizando... No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 para mí ha sido un lujo, gracias. gracias la rosa de los vientos en Onda Cero materia reservada 2.0 Fernando Rueda, Fernando buenas de nuevo Hola otra vez amigos Again. Os recordamos En Twitter Almadilla Rosa Vientos, En nuestra etiqueta Fernando hace 15 días eh, tres semanas Nos contaste y es que se producen novedades eh, Cada poco tiempo la historia de ese asalto tan extraño a la embajada de Corea del Norte en Madrid. Eh, ¿Quién había hecho ese asalto? Nos contaste cómo fue el asalto, qué es eh, lo que ocurrió. Ha habido todo tipo de informaciones, todo tipo de sospechas, incluso opositores al régimen, pero es una eh, teoría sin ningún fundamento y que apareció en Estados Unidos y con una intención de hacer política. Pero lo que sí hemos sabido, y tú nos lo has contado, que detrás podía estar la CIA o había algo que tenía que ver con la CIA. Luego hemos ido sabiendo más cosas, hemos ido sabiendo que el líder de ese grupo, que teóricamente o no estaba vinculado a la CIA, era un mexicano que sin embargo trabajaba para el FBI. Ulió, el león, el eh, la Audiencia Nacional ha pedido la extradición eh, de los de cómo se pide la extradición de quien no está detenido, no lo sé, pero bueno, eh, ha pedido que se documente quiénes están. No lo sabremos eh, nunca, lo que sí sabremos es que esto apesta a Casablanca, ¿no? esto apesta a que los que están detrás sabían lo que iba a pasar. ...se beneficiaban de lo que iba a pasar... ...y los dejaron hacer... ...pero como siempre... Eh, ...estamos hablando de, eh, de personas... que ...a las cuales podemos añadir... Eh, ...el calificativo de negro... ...no, de negros... Eh, ...gente que, que en realidad actúan en nombre de alguien... ...pero que siempre lo negarán... ...efectivamente... Se, eh, ...esa historia apareció, porque lo descubrió el, el, entre la policía y el Servicio secreto Español, Adrián hong Chan, que es el, el ciudadano mexicano que tú dices que... Eh, hemos, y sabiendo, es importantes... escuchando el nombre que tenía, sabemos un poquito más sobre su origen, sobre su genealogía, él era mexicano, pero de origen coreano, y quizá por esa razón se explica el conocimiento que tenía del idioma de Corea no digo eh sí, sí y, y se explica que hablara que pudiera hablar español y se explica eh, por lo siguiente que podía hablar Estados Unidos eh, que inglés y es porque se había ido se fue a vivir de eh, estaba en México con sus padres y se fue a vivir a Estados Unidos y, y en Estados Unidos eh, bueno estudió derecho Y, curiosamente, lo que hizo fue, hace, hace muy pocos años, montar un, una organización dedicada a, teóricamente, a buscar ideas para dar una salida política eh, al tema de Corea del Norte. Mm. Eh, ¿Esto tiene, eh, tiene algún sentido? Para mí eh, no tiene ningún sentido. Eh, que, eh, eh, he leído que dice uno, un especialista en inteligencia eh, inglés que los comunicados que hacen la organización de, de Adrián Honchan Se ve que están traducidos al coreano del inglés, ¿no? Que son los datos que manejan los servicios secretos cuando, cuando, cuando hacen sus investigaciones. y que decir, no creáis que, es, que esto es una casualidad, ¿no? Eh, Buscan... lo, lo siento, pero es que me he quedado con el nombre. Adrián Honchan. <risa> para que veas. muchísimo. Y que tiene qué... una organización que se llama Defensa Civil Cheolima, que ahora se llama Free Joseon, que es Joseon, es una dinastía eh, antigua que había en Corea de, de, del, del Norte. Y entonces, este es un tipo, es que eh, eh, quiero eh, transmitiros un poco la idea en la cual se basa para poder llegar a la CIA. Este es un tipo que es verdad que se ha dicho lo de México, en lo que se ha puesto muy, muy poco en fase es que este vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, que este tiene, tiene un zinzank allí dedicado a, a buscar, pues esto, eh, apoyo a Corea del, del Norte que dicen que yo he leído en, en un artículo esta semana el apoyo a Corea del Norte A, no, no, apoyo para quitar. Ah, a, claro. Para quitar. Claro. Es la apoyo oposición. Corea del Norte. Eso es. Y es. por eso está la CIA vinculada y el informal FB. Claro, porque la empresa si no, no. que dices tú, la agencia, es ideas para ir para, contra... Para quien yo y no. entonces dicen, ¿y usted co de dónde obtiene el dinero para esto? Y dice, bueno, es que eh, hemos hecho una campaña de bitcoins, que ya sabéis que es la forma de no justificar el dinero. Bueno, y a pesar de eso, dicen que habían obtenido, leído, 50.000 dólares. Y que luego estaban haciendo una campaña con no sé qué. Eh, eh, aquí es muy importante saber quién financia y, y resulta que el que está haciendo eh, la campaña contra, contra Kim Jong Un primero ideológica, era eh, Adrián Hong Chan, que, que no tiene dinero, pero que en, en Estados Unidos tiene montado un chiringuito. Que este chiringuito se dedicaba primero a las ideas. Después empezó a dedicarse a ayudar a, a la gente que quería huir del país. Y después, y ya esto es lo último, de hace unos meses y de hace unas cosas, se dedican a operaciones de, de, bueno, pues eso, de entrar en la embajada de, de Corea del Norte en España. Es eh, decir, han dado el salto con, de la con teoría ese panorama, la poco, ¿no? con, ese, con ese panorama eh si no tienes a alguien que te esté financiando, no tiene ningún sentido. Estando en Estados Unidos y, y adquiriendo un, una cierta importancia, está claro que están generando un movimiento en contra de Corea del Norte y que se está generando desde Estados Unidos. Los especialistas, ¿qué es lo que dicen? Los especialistas lo que dicen es que está la CIA eh, detrás. Los especialistas, ¿qué es lo que dicen? Que eh, Adrián Honchán no habría hecho, no se habría atrevido eh, a, a montar una operación como esta, con 10 tipos, claro, que cuesta un montón de dinero si no estuviera detrás, si no, si no le hubieran dado la idea, si no buscara información para otros, porque para él... Eh, no tiene ningún sentido esa información porque ella tiene posición ideológica de sobra no le hace falta eh, hacer nada eh, necesitaba mucha protección necesitaba autorización lo que no sabemos es. es que ¿qué se necesitaba con el asalto? ¿qué se buscaba con el asalto por parte de un comando, vamos a llamarlo así, un comando eh, patrocinado, apoyado, financiado por algunos organismos en los Estados Unidos, pero un comando eh, organizado para esa acción en España. ¿Y qué buscaban en la Embajada de Corea del Norte para entrar en esa embajada, para asaltar esa embajada, para tener eh, un estudio sobre todas las cosas eh, que se podían eh, hacer y no hacer ahí? ¿Qué es lo que buscaban? Porque sigo sin saberlo, ¿no? Eh, salvo que se buscara algo parecido a la publicidad o sea, de alguna forma, ¿no? No, yo... yo que, eh, no está claro. Lo que sí todo coincide es en que buscaba, y buscaban información. Buscaban información reservada, buscaban información secreta, que ¿a quién eh, podría beneficiar esa información secreta? Solamente a Estados Unidos, que se eh, iba a tener... Tres días después, una reunión del presidente Trump con el presidente de Corea del, del Norte. Esa información les podría beneficiar en qué sentido. En que el principal negociador por parte de Corea del Norte era, eh, había sido el embajador de España hasta hace dos años. Por lo tanto, esa información conflictiva, esa información de chantaje, esa información de cualquier tipo, era la que ellos perseguían. ¿Eso interesaba al think de Estados Unidos? Ni por el forro. Es que no interesaba para nada. Esa información solo podía interesar a quién? A Estados Unidos. Esa información solo podía interesar a la CIA. Cuando eh, la policía y el servicio secreto filtran que dos de los, de los tipos que tienen localizados que entraron eh, eran agente de la CIA, ¿a quién se estaban refiriendo? se estaban refiriendo a Adrián Honchang. Los servicios secretos, eh, tenemos que tener bien claro que lo que hacen es acumular información. Acumular información que muchas veces no utilizan, uh -huh. pero ellos la tienen. Y yo creo que debieron tardar bastante poco una vez que tenían la foto de Adrián Honchang en sus propios archivos o en el de algún servicio amigo en identificar a este fulanito como alguien que estaba en Estados Unidos que, y que había montado un chiringuito en contra de, de Corea del Norte y que ese chiringuito era financiado por eh, la CIA esos eh, chiringuitos, esas operaciones secretas esos eh, comandos, así comienzan muchas historias que han escrito décadas y décadas eh, después del siglo XXI gran parte de la historia se escribe así eh, Se organiza desde ese poder de servicios de inteligencia, de lo que sea, eh, algunos eh, colectivos, como este grupo que ha saltado a la embajada de Irak, de, eh, de Corea, Corea del Norte, uh -huh. eh, pero también Al-Qaeda comenzó así, con ese tipo de chiringuitos y otros eh, grupos, eh, que después han sido bestiales, uh -huh. y, y tampoco se ha actuado contra ellos como se tenía que actuar. Ha habido una posición un tanto ambivalente. Sí, va, eh, vamos a ver. Eh, las conclusiones de, de, de, de hacer una inmersión en el tema de, de los que están detrás, los que están financiando, es que eh, los, los estados lo que hacen es apoyar a sus aliados y lo que hacen es combatir a los que no son aliados. Pero siempre utilizan, eh, intentan utilizar a grupos terroristas en determinadas circunstancias para eh, que a ellos no se note la presencia de esos países. El ejemplo que hemos dicho de Estados Unidos con eh, este grupo. Eh, ellos pueden desmentir eh, que les conocen y que tienen relación y al revés eh, de, los otros también lo pueden decir, ¿no? Porque así no implican a, ni a sus tropas, ni a su ejército, claro. ni... Y lo, lo que pasa es que, y, y luego veremos algún caso, es que eh, a veces <ríe> hay casos pistonudos, y es que eh, muchas veces lo que haces es que estás creando, ayudando a crear un grupo terrorista, financiando un grupo terrorista, que es la antítesis eh, de, de ti, que es que podría ser tu perfecto enemigo, uh -huh. y, y que al final, pues, ¿qué pasa?, Porque termina siendo tu enemigo. Que Pero te claro, muerde la mano. Si metes la mano, eh, al final eh, esas cosas pasan. Pero también quiero decir otra cosa. Eh, el concepto de terrorista a nivel internacional es muy sui generis. Es muy laxo, ¿no? Porque el, el terrorista de hoy es el, el luchador legítimo de mañana. O el terrorista de hoy, es hoy también el luchador legítimo, dependiendo Legitimo de cuál sea, o para, sea, unos o para, otros, o para claro. otros, con lo cual no nos creamos sobre todo desde nuestra eh, visión de, de Occidente, no nos creamos que todo funciona exactamente como nosotros lo, lo, lo vemos, es decir y el caso de, de de Al Qaeda, por ejemplo, ¿no? que mencionabas, es absolutamente absolutamente eh, representativo ¿no? Eh Yo recuerdo que, eh, que Al-Qaeda nace porque en, eh, en Afganistán en los años eh, 70 estamos en la Guerra Fría y, y Rusia está controlando más o menos de una forma discreta Bueno, de los países satélite eh, o cercanos a eh, Afganistán, sí. incluso habían entrado en el país, habían hecho eh, claro. la guerra, dominaban. Eh, sí, dominaban porque además ellos ya estaban desde fuera... ...y entonces lo que hacían es poner a, a sus amiguetes... ...y entonces pues eh, eh, ellos tenían el Partido Comunista... ...los financiaban y tal... ...y, y ¿qué pasa cuando de repente se, se mueven los movimientos populares? Bueno, pues que eh, consideran que el país es el suyo... ...que se están desviando y entonces cogen e intervienen... ...intervienen para asentar sus reales... ...como lo hicieron por cierto en Europa... Pero que no les pasó nada, entonces lo hacen guerra fría no o sea que vengan los otros. y entonces se genera un movimiento a la contra en un movimiento de, de todos los países árabes y tal contra el, el enemigo y entonces eh, se genera una resistencia y unos grupos terroristas digamos o insurgentes. Que lo que hacen es decir, nosotros vamos a pelear. Pero claro, son voluntarios que, que no tenían ningún tipo de formación. Eran y los entonces... guerreros islámicos, los que tantas veces hemos oído mencionar como muy, muy Dienes, efectivamente, pero que, que... tenía un enemigo común con Estados Unidos. Eh, Rusia era el objetivo Eso para es. ellos, o la URSS para ellos. Para, ...por unas cosas... ...y para Estados Unidos era el objetivo ...con, Rusia, con una cosa, que es que el pa los países árabes... ...en aquel momento m, estaban contra Rusia... ...porque, porque se, estaban intentando tomar el... el este. ...entonces había muchos países y tal... ...entonces eh, empiezan a, a tener financiación... ...pero quién mejor m, que Estados Unidos... ...que su, era su, su enemigo... ...el que se había montado ahí para decir nosotros vamos a, a ayudaros. Eh, vosotros ponéis los mujahidines y nosotros les vamos a enseñar, les vamos a dotar de armas, les vamos a hacer todo. Y esto fue lo que hicieron. ¿Qué fue lo que pasa? Que entre los grupos que apoyaron, eh, pues estaba eh, Osama Bin Laden uh -huh. y su gente, y entonces les apoyaron para eh, y les formaron y les crearon para acabar con Rusia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que cuando acaba el, el, la guerra Eh, en realidad, los, eh, estos estaban luchando contra los rusos, pero um, es que ellos eran eh, islamistas, ellos eran otra cosa de completamente distinta, y entonces este, eh, a, a, les había prometido Estados Unidos una serie de cosas que no cumplieron, bueno, y esto ellos siguen desarrollando, no se separan, mantienen el grupo, que es lo que ellos pretendían, ¿y qué es lo que hace? Pues hace... La llamada de la base, que era base. El, el sitio donde centralizaban los datos de todos los que eh, formaban parte de, de ese grupo. Esa es Al-Qaeda, de ahí viene el nombre eh, de Al-Qaeda, Al que es un nombre es que se llama occidente. Esa es la nube, la base, eh, el sustento. ¿no? Claro, porque había varias bases, y esta base lo que pasa es que no se deshace, sino que se mantiene. Y entonces, ¿qué gira? gira ha, ha estado haciendo guerra de guerrillas contra Rusia y gira con perdón hacia lo lógico que es antiamericano porque ven los, los americanos como que eran eh, pro judíos quiere decir que lo, lo tenían todo y entonces empiezan la guerra contra contra claro tú, contra me, tú me has ayudado ¿no? pero ahora no quiero saber absolutamente nada de ti porque ideológicamente no tengo nada que ver claro y además ahora me dedico a hacerte eh, la guerra entonces qué pasa que los que formaron pues lo, lo, lo, se rebelron revelaron con eh, completamente algo parecido por ejemplo a lo de jamás es decir eh, pero bastante distinto en, en un sentido jamás, jamás no nace porque te la vi eh, lo organiza lo forma porque era una forma de luchar contra el Fatah, eh, los eh, Islamistas, contra la OLP de, y contra, claro, claro. contra la OLP perdón eh, y era una forma, un invento para luchar contra la OLP que tenía tanta fuerza. Entonces, claro. eh, contra Mohammed Entonces, la eh, básicamente, era. La, la idea, tenía, ¿no? yo la idea es típica de planteada así y de un servicio inteligente. O sea. ¿Qué hacemos? en aquel momento estaba Yasser A A Arafat que tocaba mucho las narices, que ¿Qué? les fastidia, fastidiaba, fastidiaba mucho. a base, base es mucho posterior a sí. Arafat, entonces era Arafat sí era Arafat sí. Y, y, Arafat es que era tenía era el gran líder palestino. Mm. Yo creo que no ha habido otro líder eh, del pueblo palestino. Y entonces, él estaba empeñado, eh, de, de alguna forma, en su eh, en su guerra. Entonces dicen, oye, pues vamos a montar otro grupo que sea terrorista. ...que pelee y vamos a crear la disunión y vamos a hacer... Que la, le hagan la puñeta. Que le hagan la puñeta. Y ellos colaboran, ayudan en, en, en esa batalla. ¿Qué es, entre comillas, lo hacen tan bien <risa> que ahora mismo el grupo que realmente les hace la, la puñeta... ...les está fastidiando? Es, es jamás, jamás uh -huh. por encima de, de todas esas cosas. Y más aún, quiere decir, eh, a quien, de, con quien dirigen los asesinatos que ellos llaman selectivos, que dirigen... todo Es precisamente contra jamás. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te dedicas a, a crear... Grupos terroristas que no tienen nada que ver contigo, que lo haces única y exclusivamente para joribiar a, a tu enemigo, pues te puedes encontrar como se han encontrado ellos, que claro, eh, ellos encendieron la mecha y luego la mecha, efectivamente, ellos se encendieron y luego la mecha ha ido creciendo, ha ido creciendo. Y les explotan no solamente jamás el terrorismo jamás tiene eh, las madrasas tiene ayuda al pueblo decir que decir que tiene una parte política muy importante que ha ganado que ha ganado eso y que es verdad le ha quitado el poder a una parte del poder a, a lo que era la OLP pero bueno y, pero qué tienen pues más enemigos que les odian y que acabarán con ellos escuchamos las respira? noticias te parece Fernando y después continuamos que hay muchas muy cosas que comentar todavía gracias Tenga, genial acero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bueno, continuamos en La Rosa de los Vientos, eh, continuamos eh, con muchas cosas. Estábamos y vamos a estar en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, nos has estado hablando de Eh, Al-Qaeda, no se sé si estaba hablando de jamás, eh, pero todo esto que hemos dicho se puede aplicar a otros grupos eh, con diferentes intereses en eh, diferentes localizaciones. Eh. Por, ejemplo, por ejemplo, algunos nos dirán o nos eh, estarán pensando, ah, es que siempre apuntan a los mismos. Bueno, pues en este caso, Hezbollah. No, no, no. Es, es que son distintos ejemplos de algo de quién está detrás, que es lo que queremos ir marcando. Por ejemplo, Hezbollah, que es una milicia eh, libra, libanesa, libanesa, que todo el mundo, y esto sí que es un reconocimiento mutuo, que fue cre un reconocimiento popular, que, que se sabe, vamos, ¿no? que fue creada por otro Estado, que fue creada por. Irán es decir que eh, a raíz de, de los problemas que hubo en el líbano en 1982 intervinieron los, los israelíes y entonces se crea una milicia una milicia sí eh, una milicia eh, de la guardia Revo que está potenciada por la guardia revolucionaria eh, de irán que son los que le, les han apoyado y los que y los que mmm, les protegen y los que les dan el dinero y la financiación que siempre hay que buscar eh, el dinero además esta milicia siempre hay que decirlo ha tenido unas estupendas relaciones con siria esto qué es lo que ha hecho esto ha hecho una situación eh, Que yo pongo el foco ahí a, ante algo que, que hemos visto, pero que a lo mejor no nos hemos fijado. Y es que en el conflicto actual que se vive en Siria, el apoyo que ha prestado al presidente Bashar al-Assad, Irán, ha sido enviar a las milicias de Hezbollah. Es decir, nosotros no vamos, que yo creo que también, pero bueno, oficialmente uh -huh. no vamos, eh, pero mandamos a, a las milicias a defender A, a ahí, bueno, y han hecho. Sí, como a los un más especializados personal. en los asuntos más turbios. Y ahí sí si quiero hacer algo, mencionarlo aquí, ya no lo volveremos a mencionar, pero sí de, dejarlo claro. Hezbollah es considerado un grupo terrorista por una serie de países, empezando por Estados Unidos, siguiendo por países de, de Europa y siguiendo por países como, por ejemplo, los amigos de Estados Unidos en la zona y enemigos de Irán. Ese concepto de terrorista, sin embargo, se convierte en, en, en concepto de movimiento de resistencia si lo vemos, lo ven otros países que son, por ejemplo, eh, Rusia y los países que mantienen eh, buena relación con el otro bloque. Entonces, ¿cuál es Venezuela, por ejemplo, que, que, que lo, lo ha considerado y ha apoyado a, a Hezbollah. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que eh, hay dos conceptos de, de, de la vida, eh, y, y yo me atrevería a decir que cada uno presenta unos argumentos que son defendibles, unos dicen, no, es que es un movimiento de resistencia, es verdad, otros dicen, es que cometen atentados terroristas, no sé qué, bueno, pues también es verdad, pero eh, los mismos hechos, siempre dos interpretaciones. El, eh, ¿Qué complicado es esta situación de, de el modo ¿Cuántas veces se ha dicho en el tema de Siria? ¿Apoyan unos, apoyan otros? Eh? Está el papel de Hezbollah, Irán apoya a Siria, a Siria al gobierno, me refiero, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, pues, eh, o sea, es todo tan complicado, tan, tan complicado. A veces uno piensa sí. Si algunas veces, en ocasiones, no se han utilizado a estos grupos terroristas por parte de sus creadores. En el caso de Hezbollah, Irán. En el caso de Hamas, Israel. En el caso de Al Qaeda, Estados Unidos. Si no se han utilizado a esos grupos para hacer el mal, para hacer eh, cosas eh, que aparentemente venían muy mal, pero que generaba un estado de las cosas que era beneficioso para los planes. Sin duda, que decir, los grupos terroristas eh, es, tienen una dimensión es decir, de, los, de la influencia internacional de los países claro, claro. que te permite eh, que otros hagan ese trabajo y tú mantenerte eh, distinto, o que lejano. que ese trabajo ese facilite, trabajo. sea un, un casus belli para hacer determinadas cosas. Sí, sí. Es decir, es que. Es, claro, ese es el, el. Por eso hemos contado casos distintos. Eso es lo que justificaría, de alguna forma, eh, lo, de, lo que hemos dicho de, de jamás y lo que hemos dicho de otro. Es decir, que hay veces que a nosotros nos interesa que los grupos terroristas actúen para luego justificar otras cosas. Es que en, en este mundo de las alcantarillas esto es. Y estos grupos a veces perduran en el tiempo. Y a veces, pues a lo mejor por otros intereses Directamente los eliminan Sí, claro O, o los propios grupos terroristas que también hay que decirlo se reconvierten ellos solos ¿no? porque yo traigo un caso que, que, a, que a mí me ha resultado curioso que es la organización de los muyahidines del pueblo de Irán y esto tiene una capacidad de cambiar de enemigo sin ningún problema Quiero decir esto era una organización progre era una organización que se enfrentó en, en, el, en el 65 de alguna forma se creó y iban contra contra el Sad de Persia, contra Mohamed Reza Palevi y en contra del imperialismo, en contra del eso, tal va, va, caña, caña, movimiento terrorista, vale ¿qué es lo que pasa? digamos que ahí tendría eh, sin duda el apoyo el apoyo de, de de Rusia y el apoyo de eso, pero ¿qué pasa? Que bueno, luego llega el Ayatollah Jomeini y entonces dicen, bueno, ya han llegado los nuestros. ¿Vale? Estupendo. Eh, somos coleguitas y tal, y todo estupendo. ¿Pero qué pasa? Que luego surgen las guerras de poder. ¿Quién ma todos hemos ayudado aquí a, a cambiar el régimen, pero ¿qué ¿cómo lo hacemos? Y entonces el de Ayatollah Homeini eh, triunfa y estos se consideran que no tienen todo el poder que ellos eh, merecen. Y entonces, de eh, pelear contra el imperialista Mo, eh, Reza Palevi contra el Shah, empiezan a, a luchar contra los cuerpos de la Guardia Revolucionaria. Es decir, empiezan a luchar contra Irán. Hasta tal punto que en la guerra de irán Irak de los años 80, estos se ponen, movimiento terrorista iraní se pone, del bando de Saddam Hussein. ¿Por qué? Porque consideran que hay que quitar a la Yatola Es decir, primero lucharon contra el Shah, después contra la Ayatollah Jomeini. Pero es que luego ya, en el colmo de los colmos de los colmos en esta historia que no está en antigua, no se viene bien para decir Eh, los enemigos de hoy son amigos de, de mañana porque en esa época, en ese momento, el Torah Jomeini era loco, era el islámico, era el malo, era el terrible, todos se apuntaban a él. Sí. Bueno, pues Jomeini era el enemigo de Occidente y era amigo de Occidente, entonces era el bueno, era el que había que apoyar, era Irak. José, eh, sí, sí, sí, sí, y luego claro. al revés Hussein, eh, sí, sí. todo cambia no, pero fíjate que el movimiento, este, el eso, movimiento eh. este ya da el vuelco y el revuelco y el todo esto y eh, hay informaciones que dicen que eh, en el año 2002 y en el año 2008 faci eh, facilitan información de inteligencia sobre el programa nuclear de Irán, ¿a quién? a Estados Unidos es decir Que todos estos grupos eh, terroristas, también hay que aclararlo, van a veces, a veces, eh, valen para un roto que para un descosido, que decía que decía mi madre, ¿no? Es decir, están con uno, luego están con otro, y luego vuelven a estar... Y, y, y, y se pasan sí, de son una los, los nuevos mercenarios. Sí, yo creo que, que tiene que ver con quién les financia, con quién le, les eh, ayuda. Y con quién decirte, sacan alguna? más ellos también rendimiento. Efectivamente. Hay, que... hay una cosa, una referencia que nos hace con Almeida Rosa Vientos, a José Ángel Díaz, eh, que es verdad, ¿no? Eh, ¿Quién no se acuerda de un personaje de película? Eh, Rambo. ¿Qué hacía Rambo? Pues eh, apoyar a los eh, guerreros islámicos eh, en nombre de Estados Unidos eh, porque defendían ese estado de ese estilo, ese modo de vida americano. ¿Lo recordáis? Era el, la alaiz del modo de vida americano apoyando a yihadistas afganos contra los soviéticos. Eh, sí, y sí. Ese era Rambo, ¿no? Eh, Rambo que, que tantas, tantas cosas eh, representaba. Y no se recuerda Oscar Rubio con Almodía Rosavientos. Estos personajes son para unos terroristas y para otros eh, libertadores, que es lo que nos decías. Sí, sí, sí. Es que no, no hay nada en, en, en, esta, en este mundillo que, eh, que, se cumple al, que se cumpla al 100% de las cosas. Y a mí es lo que me encanta de, de estas cosas, ¿no? Eh, es blanco, es negro, es gris, es decir, y todo puede ser, ¿no? Este, eh, na, eh, esa, eh, la gente con ideas muy prefijadas al final siempre eh, encuentra algo completamente distinto. Y en este completamente distinto, yo he sido el que ha dicho que normalmente están en un bando o en otro, hay un caso que demuestra que a veces eh, no se cumple no se cumple la ley de que para unos eso es bueno y si para otros malo que es el caso del estado islámico el estado islámico que está contra todos y con todos y con todos pero el estado Isla, fijaros el estado islámico nace eh, inicialmente era al qaeda mm. eh, y, y fue el año 2003 no y luego terminaron eh, convirtiéndose, eh, separándose. Una, rami, una ramificación que se independiza, de Que se independiza, forma. sí. Y entonces eh, ellos se radicalizan solos y además dicen, no, no, nosotros somos vamos a crear nuestro propio califato. Joder, y además es que el, los tíos lo consiguen y crean su califato, algunos le llaman el proestat, eh, proestado, y que es eh, cogen los territorios que conquistan y además conquistan bastante en Siria, en, en Irak, hasta... Y, y se convierten en una sola amenaza. Ellos, ¿qué error cometen? Que esto, que era más que un grupo terrorista, pero era un grupo terrorista, aunque tuviera un ejército permanente, eh, no se hacen amiguitos ni de, ni de Rusia ni de eh, Estados Unidos, ni de Siria, ni de Arabia Saudí, no sé, de, de, de los... uh -huh. sino que ellos son los que quieren convertirse en gran potencia. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en, esto, en estos mundos un grupo terrorista no puede permitirse que le bombardee Estados Unidos, eh, Rusia, Irán irak es que los han los han ido bombardeando y, y, y todos los de todos los de, de, de los barrios cercanos y de los barrios lejanos les han ido dando bofetadas hasta en el carnet de identidad ¿no? nos damos cuenta que si tiramos un poco de la manta se quedan al descubierto todos todos, todosn todos. vergüenzas ¿eh? todos todos te parece que tiremos un poquito la sí, sí. manta sacude o sea, <risa> Y si tiramos de la manta hoy, ¿qué pasa? Pues verás, leí la noticia sobre la rueda de prensa hace unas semanas y me pareció muy interesante aprovecharla para tirar de la manta y descubrir un panorama desconocido que creo resultará muy útil para saber cómo funciona el mundo del espionaje. El jefe del país en cuestión habló ante los medios de comunicación tras una reunión con la cúpula de su servicio secreto. Los datos que ofreció sobre el espionaje que había recibido su país de servicios de inteligencia enemigos durante 2018, resultó preocupante. Habían desenmascarado a 129 espías extranjeros y a otras 465 personas que colaboraban con ellos, es decir, casi 600 en un año. Explicó que habían recibido 17.000 ataques cibernéticos ...en los que buscaban influencia en los procesos que tenían lugar en su país... ...en temas políticos, económicos, científicos y tecnológicos. También habló de algunas violaciones a las que les habían sometido a otros países. En un caso, descubrieron a un extranjero que llevaba un pendrive... ...que contenía la lista completa de los agentes de uno de sus servicios secretos. En otro caso, uno de los trabajadores de una agencia espacial... ...filtró la información técnica clasificada utilizada en el diseño de misiles hipersónicos todas estas quejas por las agresiones exteriores las formuló no se sorprendan Vladimir Putin y tengo que dejar claro desde el principio que yo le creo Rusia es una potencia mundial que sufre continuas agresiones de sus enemigos principalmente de Estados Unidos y de los países europeos pero también de naciones como China todos quieren conocer sus secretos Sus servicios intentan conseguir información robándola mediante agentes operativos o colaboradores contratados, aunque también utilizan Internet para tener acceso a sus ministerios y empresas. Incluso quieren conocer la marcha de sus programas de investigación de armas y descubrir sus secretos. Que nadie se lleve engaño. El mundo de las alcantarillas funciona así. Rusia es el principal país que en España trata de robarnos secretos sus agentes son los más agresivos en nuestro territorio para cumplir sus objetivos y los ataques informáticos más graves se sospecha que proceden de grupos de hacker que trabajan para el espionaje moscovita en España y en el resto del mundo Rusia es un peligro dicho lo cual las denuncias de Putin tienen toda la lógica olvida contar que ellos hacen lo mismo que critican a los demás igual que no lo dice Estados Unidos y en otra dimensión es lo que hace España ...espían a todos... ...y tratan de evitar que nos espían a nosotros... ...eso no impide que cuando aparece una amenaza común... ...busquen vías para colaborar... ...es verdad... Solo en esos terrenos puntuales... ...como en algunos casos de grupos terroristas... ...los dos bloques actúan en común... ...en lo demás siempre están... ...permítaseme definirlo... ...así... ...a leches... <risa> ...con almohadilla rosa ventosa nos dice Antonio Rodrigo... ...todo esto que contáis es fruto... ...de los servicios de inteligencia... ¿A quién se le ocurrió ponerles ese nombre? Mm. Claro. es eh, un Igual sí, igual nos engaña mucho. Eh, es un ris, todo es un ris eh, todo es un juego. Eh, decimos las cosas, ¿sabes? pero mucho después de que ocurran. Luego podemos saber la verdad, ¿sabes? pero en el momento lo que conocemos es la mentira. Pues otro día explicaré de dónde viene eso, porque en mi tesis doctoral, <ríe> fíjate, de periodismo de investigación, sobre inteligencia, explicaba... De, y estudié por qué le llaman servicios de inteligencia Anda. cuando en realidad toda la vida han sido servicios secretos Fernando Rueda, muchas gracias un abrazo gracias. Chao. en Onda Cero la rosa de los vientos Vistas, eh, más gastos, eh, más indicios para localizar al o a los eh, personajes ocultos de esta noche, Silvia. Ay, ay, ay, qué pareja será, qué pareja será. Bueno, recordamos que es una pareja muy conocida en el mundo de la cultura, del artisteo, que se admiraban profundamente. Pero, ¿de quién podemos estar hablando? Si mantuvieron una relación amorosa, muy tormentosa, Frida Kahlo y Diego Rivera, Robert Capa y Gerda Taro o John Lennon y Jocono en rosa.vientos o con almohadilla rosa vientos decirnos cuál de estas tres parejas es quien tuvo esa relación amorosa tan tormentosa las dos y veinticuatro minutos esto es en las rosas vientos esto es en la sintonía de onda cero se acaban de cumplir 25 años de lo que os vamos a contar a continuación en el círculo secreto La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. 25 años, un cuarto de siglo, una de las mayores bestialidades que jamás hayan cometido. 25 años ante el genocidio de Ruanda. Casi, casi un millón de muertos. <repras> <repras> hubo <repras> muchos culpables en eso, muchos culpables en ese casi millón de, de fallecidos. Pero además de muchos culpables hubo muchas vergüenzas. Y un origen y una causa que también tiene mucho que ver con alguno de los asuntos que tratamos aquí en el Círculo Sequeto. Y que hoy vamos a conocer junto a Josep, en Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Buenas madrugadas, compañeros. Bueno. Bueno, hace 25 años, nada más y nada menos, en 25 años eh, que pasó eso tan terrible, una de las mayores desgracias y tragedias que haya sufrido, no la humanidad en los tiempos recientes, sino la humanidad en todos los tiempos, casi un millón de muertos, lo que pasa es que quedaban lejos y abrieron algún televiario, pero enseguida nos olvidamos. Quedaban lejos, eran de otro color, de otra cultura y, evidentemente, decir un millón de muertos. Es que es una barbaridad, es escalofriante pensar, pensar que cada uno de ellos tiene nombre o tenía nombre, apellidos, tenía familia, hijos, madre, padre y todos ellos fueron pasados, no te lo pierdas, Bruno, a cuchillo. Mm, es que eso muy es lo peor, pocos, eso es lo peor. Muy pocos disparos, eh, eh, todos a cuchillo. Y como bien decías... Uh, Esta historia tiene que ver con los mitos, tiene que ver con asuntos eh, que a menudo tratamos aquí en La Rosa de los eh, Vientos. De, de las acepciones de mito, yo me quedaría con la de historia imaginaria que altera las verdades, cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor de las que tienen en realidad. Y ese argumento ha sido... Mm, utilizado con mucha frecuencia por el poder religioso, por el poder político, por el poder militar, pues para manipular al pueblo. Y Ruanda, eh, también Burundi, pero Ruanda ha sido objeto de, de esa manipulación. Y voy a explicar, mira, en un principio el eh, territorio, el país de, de Ruanda estaba habitado por unos pigmeos que eran conocidos como Tua. Eh, y que bueno, eran cazadores en el siglo XI fíjate si me voy lejos eh, recibieron a los utus que se establecieron de una forma sedentaria y empezaron a convivir en paz pues, con, con estos pigmeos tres siglos más tarde llegan allí unos granjeros tutsis a la zona y pasaron a formar parte de una sociedad pues constituida por esos tuas los utus y los tutsis Estas dos tribus ya empezaron a tener diferencias en el siglo XVI, teniendo sus escarceos militares, guerras, pero eh, todo se agudiza de una forma extraordinaria tras la Primera Guerra Mundial, puesto que este territorio, es eh, cedido a ser protectorado, a ser gobernado por los belgas y para entonces tanto los pobladores de Ruanda como los de Burundi pues como es lógico ya habían sido evangelizados y es muy curioso porque una de las oraciones habituales que tenía lugar en los seminarios católicos de la religión de toda la zona de los grandes lagos de África Central empezaba rezando Dios mío, líbranos de los judíos. Y fíjate que sin saberlo, muchos de los sacerdotes ruandeses y burundeses estaban, eh, digamos, sentando eh, o sentenciando a muchos compatriotas que eran considerados camitas y, por lo tanto, emparentados con los judíos. ¿Qué, qué significa esto de camita? Pues, mira, resulta que eh, estos misioneros eh, católicos que estaban en la región promovían eh, un, que la gente de allí pues, se apasionara por los mitos raciales de origen bíblico y había identificado a los tutsis con los descendientes de Kam, de ahí de los camitas. ¿Quién es este Cam?, Pues es uno de los cuatro hijos de Noé exacto y, por? y de ahí está la relación con los hijos en de Noé de toda esa historia efectivamente porque además de extranjero es semítico y, y como uh, los Hutus son de origen africano, vamos a ver, de origen africano. Si tú pones a un utu y a un tutsi, te juro que no lo sabes diferenciar. O sea, no, es es verdad. No, pero entre ellos es... seguro que sí, vamos. No, no, mira, ni entre realmente ellos. Es, es una, una falacia diferencia absolutamente mitológica, absolutamente falsa. y eh, esa es una de las razones que hacen inexplicable que Explica que fueron absolutamente manipulados y se manipuló toda la información. No hay ninguna diferencia, ni física ni de ningún tipo, entre utus y tussis. Es una diferencia, eso sí, en ese momento, eh, muy social, porque unos estaban un poquito más altos en las esferas sociales. Y eso es eh, lo que hizo que los ricos mataran a los pobres, básicamente. Eh, básicamente. Pero es curioso, porque eh, yo hablaba de mitos al principio, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles, cuando os vienen... Cuando os hablan de un judío, ¿cuál es la imagen que os, ve, que os viene inmediata para diferenciarlo? La nariz, seguramente, sí, ¿no? Sí. Sí, y, pues... y seguramente la estética un poco el que va por las calles de Jerusalén, el que va con el, los tirabuzones, ¿no? Sí, pero claro, claro. Es, es, el, el que va con los tiburones es porque ese. practica, porque practica la religión judía, pero es que estos ni siquiera la practicaban. Sí, Eran, sí. Eh, Se les había atribuido ser los hijos de Cam, ¿no? Eh, y, y entonces, pues si alguien tenía la nariz un poco más finita y un poco puntiaguda, zasca. Era Tutsi, por lo tanto, lo pasaban a cuchillo. Pero esto llegará un poquito más lejos, porque es muy curioso, este Noé. Eh, que todos conocemos pues uh -huh. por, por uh, su famosa arca y por haber salvado a, a las parejas de animales, él salvó también a su familia, a su esposa, a sus cuatro hijos. Uno de ellos fue Cam, que precisamente, y esto es muy curioso, terminó sodomizando a su padre porque este le había castrado para que no pudiera tener un cuarto hijo. Madre Entonces, mía, qué complicado. Sí, bueno, es una historia así como muy muy muy, muy bestia, ¿no? Eh, total, que los descendientes fueron interpretados por Moisés, por Flavio Josefo y por otros habitantes incluso de África eh, y, y, y de Asia, y la Biblia se refiere a Egipto como la tierra de Camp. Pero estos camitas van descendiendo hasta que llegan a la región de los Grandes Lagos, y allí es donde estos eh, misioneros les hace creer que estos son los hijos de, de Camp. Bueno, pues hay un antropólogo que se llama Charles Lespiné, que eh, él directamente habla de las implicaciones y responsabilidades de la Iglesia católica en este genocidio precisamente por inspirarlo en lo que denomina monogenismo de origen bíblico. Es decir, que todas las razas humanas descendrían de un mismo tipo primitivo o único. En este caso, se ha utilizado eh, en Ruanda a los Kham, verdad, por ser las víctimas, que son los, los Bueno, El caso es que cuando los belgas llegan allí, en lugar de, de quitarles estas ideas a la, de la cabeza, ¿qué hacen? Pues divide y vencerás. Dividen a la población acentuando todavía más esas eh, eh, diferencias que no son tales, eh, repito, pero hacen creer las diferencias étnicas por un clasismo, como decía Bruno, porque... Hay gente pues que tiene una situación más o menos eh, cómoda y otra que está pasando penurias eh, extremas y entonces unos acaban siendo los, eh, los eh, las víctimas de quienes tienen mayor poder tanto social como económico. Que tampoco es que fueran... Eh... La clase alta, los Hutus no. eran, eh, mayoría estaba un poquito más en la escala social y los eh, Tutsi estaban, eh, pues eh, eran eh, los, eh, los malos, eh, la minoría y a por los que había que ir y entonces eh, era fácil eh, señalarlos y fácil ir a por ellos. Y eso es lo que pasó, ¿no? Naturalmente. Y, y, y fíjate, lejos de desaparecer, cuando Ruanda consigue su independencia, Eh, las diferencias se crecientan. Y aquí es donde entra en juego un personaje que hoy es noticia, porque murió tal día como hoy, hace 25 años, el 7 de abril de 1994. Me refiero al general Juvenal Javier Imana, que es eh, o fue el presidente de Ruanda, un señor de etnia UTU, que tomó el poder a través de un golpe de Estado eh, que tuvo lugar en 1973 y, y que ya estaba el conflicto étnico, o sea, no, no se puede decir que él lo causara, ya estaba y lo que hizo es todavía, eh, mientras mm, permaneció de, de presidente, eh, incrementar una represión, vamos a llamarle, mm, que ahora les gusta mucho a los políticos, lo de baja intensidad, para ir acabando, con la oposición Tutsi, que eh, habría constituido un partido que se llamaba Frente Patriótico Ruandés, que bueno, eh, quería su cuota de poder. Y fíjate que es curioso, porque en, uh, en 1994 cuando el Falcon 50 es eh, derribado porque no es un accidente, son unos misiles eh, los que abaten el avión eh, presidencial, él venía precisamente de firmar unos acuerdos de paz en, en Tanzania con, con esta gente del Frente Patriótico Ruandés pero mmm, esto era mal visto por sus compañeros Utis, uh, Utus per, eh, perdón. ¿Y qué ocurrió? Pues que se inició la, la caza de brujas, la persecución del Tutsi, se extiende primero por la capital, después por el resto del país, y aquellos que tenían pues los, lo, la nariz estrechita, como os decía, o los, los eh, labios un poquito más altos, zasca, asesinados. En tres meses, 800.000 personas, y como digo, machete, de uno, En uno. Hay, sí, porque eh, ese fue el método. Hay algunos, eh, eh, se guardan en algunos eh, museos, colecciones, algunos eh, disparos de bala, eh, cráneos con esos eh, disparos, pero fundamentalmente la gente era pasada a cuchillo porque eso formaba parte también de la traición, de lo que se decía, correcto. Eh, que había que hacer... Eh. Lo ocurrido en el genocidio de Ruanda y Uganda, de los Hutus, eh, contra los tutsis de los tutsis contra los Hutus, es algo que nos hace ver lo fácil que puede ser que se manipule a la gente con las creencias, con los mitos y las tradiciones. Y las bestiadas a las mujeres también, ¿eh? Na naturalmente, fíjate que eh, Fernando eh, estaba escuchando en su intervención, Toda, toda la cuestión relacionada con eh, suníes y chiíes, que también tiene que ver con, con un tema mitológico, en el sentido de que eh, cuando, cuando Mahoma muere, en el 632, pues hay una... Un digamos, un, una guerra interna para saber quién, a partir de ahora, va a ser el que lidere el mundo musulmán. Y, y, y son los, uh, los chiitas quienes uh, dicen, mira, como yo soy eh, Ali, que es como se llamaba el yerno de, de Mahoma, porque estaba casado con Fátima, y el último, el más próximo eh, que ha estado con Mahoma, pues yo me voy a rogar el... el Eh, digamos, el, el ordenamiento ¿no? del, del mundo musulmán. Claro, ahí toca eh, directamente con los con los suníes, que es, tiene una doctrina eh, ritual y leyes estrictas en cuanto a la teología y, y organización que dio Mahoma y no consideraban que pudiera haber una descendencia más allá de él. Fíjate, ellos son mayoría, estamos hablando del 86-86, hasta el 90% que eh, que, es, que son eh, este, suníes y los, eh, y los chiíes eh, lo, lo tienen bastante crudo. De hecho, han tenido muchas y muchas guerras. Y si, y, y si quieres eh, que, que cambiemos de, de religión, también podemos hablar de los judíos, porque... Eh, más mitología que se ha escrito, se ha dicho y se sigue haciendo en torno al Arca de la Alianza, ese objeto... Que dicen eh, que está no lejos en, de allí donde ocurrió eso, en Etiopía. Es una de las teorías eh, más uh -huh. extendidas. Bueno, eh, es una de las teorías, eh, en este caso que Graham Hackcock propuso a raíz de conocer un libro, una, una epopeya que se llama eh, Kebraneguesh, Eh, y que nos habla de un hijo de, de Salomón, eh, de Salomón y la reina de, de Saba, que se habría llevado consigo el arca de la alianza porque veía que su padre pues había caído en una suerte de, de politeísmo ¿no? de, de, de culto variado en el, en el templo de los judíos y él se lleva la religión judío y, y, y el arca, el objeto más preciado, hasta Etiopía y esto da lugar a una facción muy curiosa de Etiopía que son unos negritos eh, muy flaquitos la mayoría de ellos vestidos de judíos y que practican la religión judía y que yo creo que son una excepcionalidad dentro del, del cuerno eh, del cuerno de, de África ¿no? una, una cosa asombrosa pero Fíjate que el, el, el centro de, de poder más importante que es Jerusalén, eh, que es codiciado por, por católicos, por musulmanes y por judíos, estamos hablando del monte Moriag, eh, última morada del arca de la alianza conocida eh, y, y donde se quiere construir inclusive el tercer templo y esto eh, tiene mucho que ver con la mitología porque según eh, las profecías judías Cuando esté erigido el tercer templo y los judíos posean el arca de la alianza, que es una suerte de transmisor con la divinidad, ¿no? de contacto con la de divinidad, pues eh, resucitarán todos los eh, muertos que se hacen enterrar. Eh, y tú lo has visto seguramente, Bruno, cuando has estado allí, justo frente al, al, al muro eh, orien eh, sí, oriental de, de, del templo, eh, porque consideran que esas tres puertas que están tapiadas se abrirán para dar lugar a que todos los fallecidos entren a, a tener la gloria con llave. Con no si so, no, ya somos es... muchos, con y... los fallecidos ya esto se va a poner... Y, y, el... y según esa profecía y según ese mito, en ese momento también llegará la nueva Jerusalén, eh, que bajará el cielo en una nube... Eh, Y, y después al fin del mundo. Fin del mundo Yo claro, no sé claro, por, claro. por qué por es lo que le iba a decir a Silvia, ¿no? claro. eso, ¿no? Y quieren que se cumpla eso. Eh, no, que... Es, que, es que las profecías dicen que tienen que ser en los albores del año ¿Sí? eh, 2000. Tú recuerda que... que, si que es que no hay recursos, no, consideran... no hay recursos ya. <ríe> Oye, pues tú te reirás, pero eh, el poder político está muy próximo a una... Eh, congregación, a una sinagoga de un tal eh, Goren, que es un, eh, es un rabino eh, ultra ortodoxo, eh, que ha eh, cogido las piedras preciosas tal como dicen las escrituras las ha tallado y las ha puesto para hacer el pectoral del sumo sacerdote, ha traído sedas y, y ropas y las ha reproducido tal cual dicen los, los textos eh, eh, de, de la Torá para que ha reclutado incluso ya a los jóvenes y los está doctrinando. Y te diré más, existen ya los planos para elegir ese tercer templo de Jerusalén. Yo Pero te... si es que además la primera piedra de ese tercer templo de Jerusalén, la primera piedra la puso en su momento el que es actualmente presidente de Israel, el señor Netanyahu, y organizó la, de... nunca mejor dicho, no habla de Dios. En Jerusalén. Y, y, y no solo... Me voy a ir un poquito más atrás porque, como sabes, en. creo que fue en septiembre del 2000, eh, Ariel Sharon, que por entonces era el ex primer ministro israelí, se. fue, fue acompañado por un grupo de fundamentalistas judíos y provocó un inesperado reconocimiento de la violencia en Palestina. ¿Por qué? Porque... Eh, un grupo de estudiantes rabínicos que estaban en esta escuela de este, de este tipo, eh, eh, Goren, pues eh, había llevado a cabo una visita al, al exterior del, del, eh, lo diré, eh, del, de la Mezquita eh, de la Cúpula Dorada Y allí fueron liados a pedazos. Total, que el ejército tuvo que intervenir, hubieron heridos y a partir de ahí intifada al canto. Esto ocurre muy a menudo. Y toda esa guerra, toda esa batalla, es por eh, intentar hacerse con un objeto mitológico que supuestamente está bajo una cueva en ese eh, de, de, debajo de esa, matri de esa maravilla que es patrimonio de la humanidad y que es la cúpula dorada, ¿no? Eh, con lo cual, fíjate qué importancia tienen los mitos. Yo siempre he dicho, me da igual que exista el diablo que, eh, pero, mm, o que o sea verdad o que no sea verdad, me da igual, mientras haya gente que lo crea y tengan el suficiente fanatismo para llevar a cabo sus, eh, sus objetivos me preocupa, no el diablo, sino quienes le sigan de, de, los, de los ultraortodoxos, sean de la religión que sea, me preocupa eso, me da igual que exista Yahvé, Dios o, o la será el mismo para todos pero el caso es que quien crea Eh, que para estar cerca de ese poder es importante eh, pues, eh, luchar y derramar sangre por, por una supremacía, en, eh, sea territorial o sea étnica o sea religiosa pues nos va a abocar una y otra vez al mismo problema, que es enfrentarnos los unos a los otros. Nos preguntan con almohadilla rosa, bien, entonces, si eso que nos has contado sobre eh, los hijos en de Noé, lo que nos has contado al comienzo, tiene algo que ver con la historia y la tradición de eh, las doce tribus de Israel. Eh, sí y no, es decir, las doce tribus de Israel tienen eh, que ver con el éxodo eh, que se produjo eh, después de la caída del templo y que eh, se perdieron y teóricamente no es muy, muy, muy muy anterior a ese, a ese acontecimiento por lo tanto, en teoría, no están relacionados Con lo que nos dices, podemos afirmar, como algunos creen, que ¿La Biblia es un libro de historia o no lo es? ¿O es un libro de mitos? Es, es un libro de mitos, pero fíjate qué fuerza tienen los mitos, de manera que eh, eh, mantengámonos eh, bien atados, porque a pesar de que hayan transcurrido miles de años desde eh, esos hechos que se narran en esos libros, hay seguidores que los siguen manteniendo vivos. Y hoy mismo hay gente que sigue... Eh, ¿Cómo te diría? Generando nuevos mitos, sea para eh, crear una identidad nacional. Hablábamos, eh, si recordáis, Silvia, eh, Bruno, la semana pasada, de lo que estaba sucediendo en India con en los congresos de ciencia, cuando el partido dominante en el gobierno está fun, eh, fu, eh, fomentando eh, que los bimanas y que su tradición ancestral eh, les hacía acreedores de una supertécnica y por lo tanto eran los más avanzados del planeta, ¿para qué? en el fondo para dominar a un pueblo que tiene una serie de cadencias, de carencias perdón, de problemas de, de, de, de cosas que resolver y que eh, se aparan en la bandera se aparan en el patriotismo o se aparan en la religión y fíjate, de patriotismo y de banderas aquí entendemos muchísimo ¿verdad? claro, pero por ejemplo, el tema de, de los mitos está bien que la gente te, intente conservar sus mitos, sus tradiciones como incluso tradiciones, como se, tradiciones claro, incluso se, ¿no? que su cultura, ¿no? Que, que tengas antropológicamente, no, no lo tengas que rechazar. Incluso las claro. religiones pueden convivir entre ellas. Pero es cuando pierden todo sentido es cuando utilizan eso para hacer verdaderas guerras, para hacer verdaderos conflictos, para hacer verdaderas matanzas. Nunca se han como, utilizado las tradiciones y los mitos para hacer la paz. ¿eh? Eh, siempre para hacer la guerra. Eh, en mi opinión... Eh, eh, que los echen por la borda todas las tradiciones y todos los mitos, son totalmente o sea, eh, eh, la cultura y <coughs> la ciencia tienen que estar muy por delante de todo eso no Sí, pero opinión, ni, ¿eh? ni, ni, ni, si, ni siquiera la ciencia se libra ¿eh? de, los, de los mitos. Eh, hay veces que eh, trascienden, es verdad, ¿eh? que después eh, se revisan y se echan para atrás, pero hemos caído muchas veces en descubrimientos científicos que no son tales. Y eso eh, prueba eh, un trabajo fascinante de Bertrand Mechest, eh, un un antropólogo, que decía que el sentimiento... Eh, o sea que el, el, la tecnología y la ciencia actual no había logrado eclipsar el sentimiento de lo sagrado. De ahí que eh, muchas veces revestidos de, de, de ciencia querramos imponer de nuevo mitos modernos que no reconocemos como tales porque están ahora mismo en gestación pero que van a ser seguramente las referencias culturales y mágicas de los niños y niñas de dentro de 100 años, ¿no? Con Almadía Rosa Vientos, uno de nuestros oyentes, eh, Koso Keatami, nos recuerda en varias ocasiones y en varios mensajes eh, a propósito de ese genocidio en Ruanda del que se han cumplido 25 años ahora, nos recuerdan el papel eh, de la radio Mil Colinas eh, que se utilizó para dar una serie de mensajes eh, que destaparon en eh, la persecución el señalamiento a las eh, víctimas y que utilizó... Eh, que utilizaron las autoridades eh, un poco para, eh, para marcar ahí eh, qué es lo que había que hacer. Y la verdad es que la utilización de los servicios eh, públicos y de los medios de comunicación se hizo mucho en esa, en esa época, eh. ¿eh? Para esa barbaridad impensable eh, es que murió un millón de personas en tan solo tres meses pasados al cuchillo, uno tras otro. Eh, no fue una bomba, sino que murieron uno después de otro, ¿no? Y, y, y algo que, eh, desde luego, no sé si ahora mismo pasaría, bueno, de hecho está pasando porque en Ruanda eh, siguen, siguen a palos, ¿eh? esto hay que recordarlo, pero eh, la ONU, Estados Unidos, la comunidad internacional, Europa, todo el mundo miró para otro lado. Miró para otro lado, y estamos hablando de vidas humanas, pero claro, en eh, también miramos para otro lado cuando vemos cadáveres flotando en el Mediterráneo, o cuando vemos eh, a hondureños en la, frontura, en la frontera de Estados Unidos, o a, a, a todos los refugiados que eh, intentaron penetrar en Europa fuera por Hungría o fuera por otros países, todos ellos eh, están... Eh, o estaban llenos de ilusiones con un eh, sueño que cumplir con una vida y una esperanza eh, eran refugiados refugiados eh, que no sé en qué creerían porque en el fondo no dejan de ser seres humanos igual que todos nosotros, sean amarillos sean rojos, sean negros o sean blanquitos como el que los habla, lo importante de los mitos es que nos sirvan de referencia cultural de Eso aprendizaje es. y que desde luego nos estimulen la imaginación pero nunca nos fanaticen Pues eh, nos quedamos con ese mensaje aquí en el círculo secreto con Joseph Jarro Muchas gracias. Muy buenas noches compañeros. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Eureka. Con pies de plomo, pero lo festejamos. Una información más hay sobre otro fármaco que puede curar muchos tipos de cánceres, o por lo menos se puede usar para tratar algunos tipos de cánceres. Hoy lo vamos a comentar aquí en Ureca con Mado Martínez. Mado muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, vamos a matizar, ¿podría ser eficaz claro, contra muchísimos tipos de cáncer? Ey, claro, evidentemente, eh, por eso decía al comienzo, eh, con pies de plomo, porque siempre cada una de estas informaciones eh, hay que tener eh, cuidado, pero hay que festejarlas, eh, porque esto quiere decir que se está avanzando, que están apareciendo fármacos, y que se consiguen cosas, ojalá se consiguiera mucho más, ¿no? pero eh, algo es algo. Y hay que festejarlas porque cada vez son más noticias y hay mm. que festejarlas porque también pues recientemente también hemos tenido buenas noticias en el tratamiento y la curación del VIH y del papiloma, pero hoy nos vamos a centrar en esta noticia que nos habla de un fármaco que podría ser eficaz contra la mayoría de, de cánceres y creo que todos conocemos a alguien que la verdad que ha sido tocada por la palabra cáncer alguna vez, una palabra que... Da mucho miedo, pero que cada vez es menos invencible gracias a las técnicas de diagnóstico precoz y a los avances médicos. Hace poco, además, eh, estuvimos hablando de la inmunoterapia, un innovador tratamiento oncológico que ha obrado pequeños milagros, entre comillas. Todavía se está investigando y que en el caso de James Allison y Tasaku Honjo, pues además que fueron pioneros en este tratamiento, les valió el Premio Nobel de Medicina el año pasado. Y hoy vengo a traeros esta noticia neureca para la esperanza, porque además tiene sello español, porque el Instituto de Oncología de la Valdebrón ha desarrollado un fármaco, lo decíamos al principio, que podría ser eficaz contra la mayoría de cánceres. Bruno. Y no son pocos, ¿eh? y muchas investigaciones que se están haciendo en este hospital que son fantásticas y fascinantes. Eh. Hay gente muy comprometida con encontrar eh, respuestas a lo que hasta ahora se nos resiste y se nos seguirá resistiendo, pero eh, cada vez eh, menos y gracias a estos investigadores. Investigadoras, en este caso, y tan comprometidas, 20 años que llevan investigando. Joder. ¿Quién? Laura Sosek, que es la investigadora principal y sus compañeras. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, pues han creado un fármaco que inhibe un gen con un nombre muy gracioso, se llama Mic. ¿Y quién es este gen? Se estará preguntando la gente. ¿Quién es este Mic? Pues un gen clave en el desarrollo de la mayoría de tumores. No es un trabajo ni de dos días, ni de tres, ni de cuatro, ya lo decía. Laura Sonsick llevaba 20 años soñando con la idea de inhibir a Mic. y lo que ha creado eh, lo ha venido a llamar homomic ¿no? Y, y la gente también se estará pre preguntando, ¿este fármaco, el homomic qué hace, ¿no? ¿Cómo actúa? Pues inhibe al MIC, ¿no? Y lo hace además sin generar efectos adversos, severos o irreversibles. ¿Y dónde se ha probado? Bueno, pues como sabemos, antes de ensayar un fármaco en humanos eh, se experimenta con ratones y células in vitro y cosas de estas. Y eso es lo que han hecho estas investigadoras que han llegado a la conclusión de que este fármaco no solo era capaz, durante todas estos eh, años y décadas, dos décadas de investigación, no solo era capaz De inhibir eh, algunos tipos de cáncer de pulmón hasta algunos tipos de cáncer de pulmón mejor dicho, de los más agresivos sino que además no tiene efectos secundarios. Entonces tras 20 años de investigaciones y tras demostrarse su eficacia y seguridad en ratones en el tratamiento de casi todo tipo de tumores pues, eh, bueno, lo que quieren es ensayarlo ya en personas eh, con cáncer de mama o pulmón. Este es el siguiente paso que van a dar, ensayarlo en humanos, en personas con cáncer de mama o pulmón. Esta es la primera fase antes de pasar a experimentar con más tipos de cánceres en humanos. Y si la cosa tiene éxito, como todos esperamos que así sea, ojalá pues seguirán ampliando estos ensayos, como hemos dicho, a otros tipos de cáncer. Y es una buena noticia porque en los experimentos con ratones... Al administrarlo vía intranasal y llegar a las células cancerosas sin ningún efecto secundario, repetimos, vieron que a las cuatro semanas la mitad estaba libre de células cancerosas. Es decir, no solo impide eh, que el cáncer siga desarrollándose, no solo lo inhibe, sino que además revierte la enfermedad. Más datos. Estas investigadoras han probado mezclar el HOMOMIC con el que es otro medicamento para ese tipo de cáncer de pulmón de que estábamos hablando y vieron que además cuando se mezcla, cuando se combina, es todavía mejor la eficacia. ¿Cuándo estará disponible? Es la pregunta que te haces, ¿verdad? Eh, por supuesto que sí, eh, porque eh, esa es una fase con los fármacos, eh, pasa, hay muchas fases, hay eh, muchas etapas, eh, pero la más importante en cuanto se sabe tras eh, la investigación que eh, causa un efecto positivo es eh, saber en qué momento puede llegar a los pacientes, eh, porque es eh, la prueba de fuego por un lado y sobre todo es lo más esperado por todos. Claro, bueno, pues estas mujeres tenaces que han estado ahí trabajando con constancia eh, quieren pasar a la fase 2 de la investigación lo antes posible, antes del 2020, y además han creado la empresa Peptomic que hasta ahora ha conseguido 5 millones de euros para desarrollarlo y para que pueda llegar al mercado lo antes posible. Y bueno, así que si a alguien le sobra algún que otro millón de euros, pues sería fantástico que tuviera la idea de colaborar, invertir en el desarrollo e investigación de este nuevo fármaco. Y es lo que, lo que os puedo decir hasta el momento de esta noticia hace falta mucha ayuda para este tipo de fármacos, para cáncer y para todas las enfermedades, hay mucha ayuda de la gente porque los estados se implican muy poco y, y las empresas también se implican en aquello que puede tener una rentabilidad y lo importante yo creo que es conseguir una rentabilidad para la gente una rentabilidad terapéutica para esas personas que están sufriendo algo que no les importa quién pueda sacar de beneficio, pero lo importante sobre todo es que ese beneficio se pueda medir en términos de salud que es lo fundamental y no en otros eh, términos eh, que a veces eh, la salud eh, para algunos se convierte en un negocio pues, no, pues en este caso el negocio es eh, la salud y, y que las personas estén mejor y que gracias a la investigación eh, de algunos estudiosos eh, de algunas estudiosas en este caso se están consiguiendo muchas cosas y se están consiguiendo muchas cosas en España eso es, también es importante destacarlo Sí, yo creo que España es un país que está dando muchísimo que hablar en materia de investigación porque además Además la mayoría de las veces se hace desde instituciones públicas, universidades, hospitales y es increíble lo que se está haciendo. Y a veces hablamos de las empresas y el negocio, el negocio como si las empresas y el negocio fueran entes que dicen bueno es que solo piensan en el negocio. Bueno es que las empresas y negocios también hay personas detrás que son los que están en estos medios corporativos y en los que eh, son los que las dirigen y todas estas personas que también pueden tener un cáncer. Y, y, claro, y hay empresas y empresas, eh, la gran industria, una empresa que se forma a partir eh, de un descubrimiento no es eh, lo mismo que una gran empresa. Bueno, es que... Hay muchas cosas, es un tema muy largo. Pero lo importante es lo que hemos eh, comentado, el descubrimiento de una serie de eh, posibilidades eh, farmacológicas, un fármaco que cura o que puede curar eh, algunos eh, tipos eh, de cáncer, muchos eh, tipos de cáncer, gracias a una investigación que se ha realizado en nuestro país, eh, que se ha realizado en Valdebrón, investigadoras eh, españolas. Eh. Una vez más, eh, nos alegramos y las felicitamos y esperamos que sea el comienzo del final y que no tengamos que decir tantas veces esto es el comienzo del final, sino que se llegue de una vez por todas a ese final final esperado, final feliz Mado, muchas gracias A vosotros, un abrazo Nos queda todavía una hora de programa y con muchísimas cosas. Al juicio, la historia, con Ana María Vázquez Oysen, vamos a comentar la primera huelga femenina de sexo. Vamos a comentar y hablar sobre este asunto con ella. También vamos a tener la revista Historia, os va a contar Alberto de Frutos, algo sobre la historia del Ku Klux Klan. Y también en El Callejón con José Manuel Esquivano Tenemos también un invitado esta noche Un invitado que es el director de una película fantástica Una película entrañable Me llamo Genet Ahora comentamos, pero eso sí Todo eso será después de la actualidad en Onda Cero En Onda 0, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Cosas que os contamos en la página web. El programa de hoy dentro de muy poquito. Están los de la semana pasada y están todos de los últimos meses. www.ondacero.es en la sección dedicada a la rosa los vientos en nuestro correo electrónico rosa es. Las 3 y 6 minutos eh, resolvemos el concurso de esta noche ¿Los personajes ocultos? Pistas y resolución que nos cuenta Silvia Casasola Pues sí que nuestros oyentes han estado enviando quienes ellos pensaban que eran los personajes del concurso tanto al correo como al Twitter Bueno, vamos a intentar resolver De las tres parejas artísticas dos de ellas no rompieron su idilio voluntariamente Una fue la formada por John Lennon y Jocono. En su caso, la historia de amor que les unía fue truncada el lunes 8 de diciembre de 1980 cuando Mark David Chapman, como recordaréis acababa con la vida de Les Beatles tras propinarle cinco disparos a Bocajarro En el caso de Robert Capa y Gerda Taro, pues ella fue quien creó el personaje o la firma que estaba detrás de esas fotos tan personales, impactantes y especiales. Robert Capa no existía, sino que era la fusión del trabajo de ellos dos. Él se llamaba realmente Andre Erno Friedman y ella Gerda Taro. Bueno, pues en pleno conflicto de la Guerra Civil Española, Gerda sufrió un mortal accidente tras la batalla de Brunete el 25 de julio de 1937 Moría con 27 años y dejaba su legado unido al de su amor, al de Endre Bajo el nombre del afamado fotógrafo Robert Capa Por tanto, la única pareja que mantuvo su historia de amor sin que fuera interrumpida abruptamente Fue la de Frida Kahlo y Diego Rivera Eso no quita, claro, para que su relación fuera muy tormentosa con infidelidades por ambas partes que provocó la separación de la pareja en varias ocasiones. Se casaron dos veces, la primera cuando él tenía 43 y ella 22 y la segunda el 8 de diciembre de 1940 cuando Rivera cumplía 54 y Frida con 33 estaba ya muy enferma después de un accidente terrible que tuvo también con un tranvía que la atropelló y vamos a escuchar un momentito de esa película que hizo Salma Javier tan maravillosa dedicada a Frida Kahlo he venido a pedirte que te cases conmigo no necesito que me rescates Diego yo sí. he perdido los dedos de un pie tengo la espalda inútil una infección en los riñones fumo, bebo, reniego no puedo tener hijos No tengo dinero y debo la factura del hospital. ¿Quieres que continúe? Es prácticamente una carta de recomendación. Bueno, pues él le volvió a pedir matrimonio cuando ella estaba muy enfermita, pero la echaba tanto de menos que quería estar con ella. Juntos estuvieron hasta la muerte de Frida en julio de 1954, cuando tenía 47 años de edad. Bueno, pues la pareja de pintores mexicanos ha sido noticia esta semana porque se han subastado en Nueva York 20 fotografías inéditas de ellos Que los inmortalizaron en curiosas y originales imágenes. Y el fotógrafo que lo consiguió fue el estadounidense Nicholas Murray. Bueno, pues el precio de salida ha sido de 14.000 euros. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues participó en Twitter, es Cristóbal y tiene su avatar que es arroba like losas. Así que Cristóbal, envía rosa.vientos.com. Es tu dirección y te llegará un detalle genial del programa. Enhorabuena. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vicio a la historia. Hoy la historia con la profesora, con la historiadora, con Ana María Vázquez, -Ois. Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí quitándome el frío parece que ha vuelto el invierno la ¿eh? estalactita tienes las estalactitas, estaladmitas y estalatodos eh, oye muy bien, encantada de ser a partir de ochocientos, de eh, mil metros eh. hay unas eh, nevadas eh, tremendas, eh. pero es que luego por debajo de esa altura en grandes ciudades, vuelve a hacer un frío tremendo, tremendo, ver, ¿quién y, quién y mucha lluvia abierta. a ver quién se ha dejado abierta la puerta al pueblo que haga el favor de cerrarla sí, sí, sí. que no estamos Pablo bromas, ¿eh? Eh, ya te digo es <risa> Eso que pasaba solo en Zaragoza, eso que está abierto ¿Sí? en la puerta del Polo Norte, le llaman delicias a la estación, <risa> eso pasa en toda España ahora. Y fíjate que decimos ahí muchas veces en Galicia, Galicia, pues donde están cayendo las mayores nevadas es allí. ¿En Galicia? Sí, sí, sí. Tremendas, pues sí. ¿eh? Qué cosas. Bueno, que hoy hoy vengo de huelga. ¿En serio? En la... serio. Pero no, no hacemos la sección, ¿entonces? Porque sí? cualquier cuyo, claro, vamos a la... Pero vamos a, a hablar cual, a de cual? ellas, ¿no? Claro. Vamos a hablar de la huelga de son La primera de todas Pariru... del mundo mundial. Hombre, la primera documentada, pero que no se sabe si fue de verdad o fue de mentira, porque es una comedia griega. ajá Entonces, claro, es como hoy, ¿te vas a creer lo que pasa en todas las pelis? Pues te aparece el extraterrestre o E.T. diciendo mi casa, mi casa, mi casa, o Superman es verdad, pues no. Que no es verdad Superman, lo dirás tú. Vale, ya, hijo, yo no pensaba que te iba a decir estas verdades esta noche. Me arrepiento de todo corazón. Bueno, ¿Pues sabes lo que me Superman dijo una vez no es la verdad, pero no me digas que Spiderman es mentira. A mí me encanta. Pero tú sabes lo que me dijo una vez un alumno cuando yo estaba hablando del hecho histórico y se encuentran en una excavación dentro de 300 años en un TVO un señor que vuela en el eh, Nueva York de, o como se llame en el, la, la, la ciudad que, que se me ha olvidado pues mm, que posiblemente pensasen que era una fuente histórica mm. y me dijo sí y que lleva los calzoncillos colorados <risa> y por fuera sabías? y, por, ¿Y fuera? por fuera con lo cual es una hermosura para contarte en mitad de la calle cogiendo el metro en el autobús sí, okay. <risa> ¿cómo hacía ahora que no hay cabinas de teléfono? ¿quién? Superman. para, ver, para Pues llamar con el móvil lo hubiese... Porque antes se, se cambiaban las cabinas de teléfono Pero ahora no hay Pues cabines. ahora ya a y totales Y se cambia todo el mundo en, el mundo en de la calle Ya no se esconde nada <risas> en la de la calle eh, Bueno, sí. algunos sí se ponen traje de Superman ¿Sí? Sí Con los calzoncillos por dentro, por pues sí, fuera sí, o no. Sí. Y luego se ponen al frente de un partido político ¡Ja, <risas> Y si, y si estas mujeres se eh, ven a Superman, ¿se siguen en huelga o no? Pues yo creo que no, porque el problema que tenían es que ellas, las eh, atenienses, estaban hasta las narices de guerra o sea, llevaban, bueno, en, normalmente en el mundo antiguo lo único que estudia son batallitas, se, se todo, yo no sé cómo tenían cuatro o cinco chicos para hacer leyes, porque estaban todo el día eh, eh, en la guerra, y sobre todo en la Atenas del siglo V empezaron con las guerras médicas, que llegaron los persas achuchando uh -huh. desde la derecha, eh, según miras de frente, y ya cuando se terminaron de pegarse con los persas, se pegaron entre ellos, es decir, los espartanos, ...contra los atenienses, más o menos son dos ligas, la Liga del Peloponeso y la Liga de Delos. Pero llega un momento en que las señoras estaban hartas de tener a los chicos en la guerra. Hasta el moño, se dice. Hasta el moño. Y entonces lo que hicieron fue hacer una uh, comedia que es la lisístrata de Aristófanes, que supones que es una comedia, pero que a lo mejor recogía un poco lo que era el malestar de las mujeres atenienses, que es antimilitarista y de resistencia no violenta, con lo cual eran la no violencia, con lo cual eran los de no más a la guerra, no más guerra, no queremos guerra, que es una cosa como muy la, actual, ¿no? Las Gandhi griegas. Exactamente. Y entonces lo que hicieron es. es como que... muy actual, pero mm, más actual es, eh, que si dices no, la guerra te den te tortas. eh ¿A quién se le ocurre estar en contra de la guerra en los tiempos actuales? Porque yo estoy en contra. Es una ironía, si ya te conozco yo esa media sonrisilla. Pero yo estoy en contra de la violencia. Pero si dispachen para Belun. Es decir, que si, quieres que si quieres paz tienes que tener directamente una defensa es decir, siempre hay un bruto que te pega y tú que dices, bueno, pues me tengo que defender y ya le pegas una pata en las espinillas y otra cosa. Sí, sí. en eso se, es, podemos estar de acuerdo, pero para defender la paz hay una cosa que son las leyes y no hay mejor camino para la paz que la paz Sí, estoy de acuerdo. Sí, eso, sí, es sí, sí. eso es la teoría. Esa es la teoría. Pero... claro que hay cosas. Pero... Así, ¿no? Lamentablemente... Eh, lo único que te da miedo... Es tener enfrente al primo de su mosol... <risa> armado hasta los dientes... Y dices... <risa> Me lo voy a porque, pensar. Sí, porque si ves a una señora pequeñita como yo... Se te llevan por delante a la de Juan. Y entonces... A mí me ha pasado algunas veces en una discusión de estas y de repente tenía detrás al primo de Sumosol y dijeron, jo, pues esta señora... ¿Me explico? Tenía decir, delante, eh, que, que he conversado el programa también con una expresión eh, griega, eh, no a los hombres alfa. Eh, pues eh, tiene mucho que ver. Eh, los primos que de Sumosol, no, Que no tiene nada que ver con el macho alfa. Aquí no querían directamente, era una huelga de piernas cruzadas y dijeron que nada, que no ligamos. Se lo perdían ellas y se lo perdían ellos obviamente. O sea, que lo que les pedían era que dejaran de guerrear porque si no, estaban hasta las narices, de que de no a nadie. nada de nada. Nada de nada. Entonces, lo más curioso, lo más curioso es que mmm, conocemos la la de Lisistra de, eh, de Aristófanes eh, que se mmm, representó por primera vez en el 411 antes de Cristo, fijaros que llevaban de guerra En, pues desde todo el siglo todo el siglo V antes de Cristo primero no. con los persas hasta las narices ya pero hay una cosa que es muy curiosa que siempre hablamos de la lisís tratada de Aristóteles pero no hablamos que en Liberia en 2003 hubo también una huelga de sexo que fue clave en la paz y la, la promovió Leima Gowi y la asociación Women of Liberia, Mass Action for Peace. Y consiguieron. ¿Eh? Sí, For Peace, no, for peace, es que pronuncio muy por, mal el por, inglés. Por porque peace estoy, en hace, ¿no? claro. <risa> en hace, si quieres te lo digo. Sí. Women of Liberia, Mass Action for Peace y me quedo tan tranquila. Pues ya está. Es que <risa> me tengo que entrenar que el mes que viene me voy a, a Londres y me tengo que entrenar con el inglés. Total. ...que consiguieron la paz tras 14 años de guerra... ...y llevó a la presidencia del país... ...a Ellen Johnson Sirleart... ...y ella y Leymar... ...que fue la promotora... ...consiguieron el premio Nobel de la paz... ...en 2011... ...esa es la segunda... ...es decir, primera Lisístrata... ...luego la de Liberia... ...y está en 2003, has dicho... ...en 2003... ...no sea, hace nada... ...no, no, y es que además tenemos en Colombia... ...también, del 2006 al 2011 las mujeres del departamento de Barbacoa, del de, de Nariño en Colombia, eh, se, se pusieron también en huelga de sexo y consiguieron lo que querían que era una carretera. Es decir, aquí no liga ni San Pedro si no nos hacen una carretera porque O, o sea ponemos que son, clavos Son efectivas, efectivas al máximo. Perdona, 100%. que luego tengo... Ya estás sí, pensando por, que la vamos a... Ya verás tú la que vamos a montar. Muy efectiva, muy efectiva tampoco, ¿eh? Ya, ya, ¿eh? te cuento. En Kenia, en 2009. Y otra en Turquía, en 2009. Y en Bélgica, en 2011. También una senadora socialista flamenca. ...para que hubiese gobierno en Bélgica... ...que eso yo no sé si os acordaréis... ...sí, no hace tanto de eso. ...bueno, pues a, allá, antes ayer, es decir... En, iba bien, en, 2011. en Bélgica... ...sí, sí... ...sin gobierno, estupendo... ...ya, pero se... ...y ya dijeron aquí, huelga de sexo... ...hasta que estos chicos no se pongan de acuerdo... ...que estamos hasta el año... ...y en Filipinas, también... ...en 2011, una cooperativa de costureras de Dogo... ...y en Togo, en 2012 las mujeres congolesas estuvieron privándose una semana de sexo para seguir la dimisión del presidente del país. Y lo consiguieron. Toma ya. O sea, que os he contado, una, la de lisistrata dos, la de Liberia, tres, la de Colombia, cuatro, la de Kenia, cinco, la de Filipinas, y, cuatro, y seis, la de Togo. Seis huelgas de sexo a lo largo de la historia, que no está mal. Y que sus objetivos han sido cumplidos. Y se cumplieron los objetivos. Lo de lisístrata fue... Una comedia que refleja el sentir de la sociedad ateniense en el siglo V y posiblemente, y obviamente creo, supongo que sea pues eh, imaginada por, por Aristófanes, ¿no? Pero las otras cinco han sido reales y han sido pues anteayer. Que hay muchas cosas que las mujeres consiguen si se plantan, eso también. Sí, eso es. Es decir, hay, normalmente tenemos una pasividad Va, déjalo, porque no sé quién no sé qué más. hasta que ya más día, tolerantes, claro, más pacientes. Sí, pero ya llega un día que dices, hasta aquí el evangelio se ha acabado. <risa> o sea que... <risa> o yo, oh, yo te aviento una cosa, que yo tengo una paciencia, vamos, eh, seráfica. Y mm, me costaba mucho plantarme, además siempre chillaba y tal. Y cuando me callaba, decía uno de mis hijos al otro, ten cuidado Calibra. que mamá no chilla. Sí. Viene, viene la zapatilla volando mamá deja de chillar la voz será machismo feminismo pero pero que pones orden bajito ya te digo que la gente tiene que estar muy atenta porque mujeres que hacen historia va a estar eh, dentro de un poquito de uno de tus cursos no pues sí el 12 y 13 de abril ¿Qué? no sé qué mes ¿De de abril, estamos en abril agua 1000 ¿De este mes? Pues tengo el curso en Palma de Mallorca, yo doy las dos primeras conferencias. Que es Amazonas y reinas guerreras. Sí. Y reinas, tumbas y tesoros. Preciosa. Entonces, en una voy a hablar también otra vez del poder de las mujeres, de las reinas que iban a la batalla, que tenían ejércitos, uh -huh. y además que eh, lo curioso es que siempre se ha creído que la mujer en el mundo antiguo era debilucha y te das cuenta que no, que tenían su propio patrimonio y además eh, lo que se entiende, por ejemplo, los arenes no significa una sumisión de la mujer significa que la mujer tiene la casa que manda en la casa digamos, el marido no te toca el pañito ni harto vino porque la reas con el rollo de las empanadillas pero tú no sales al ámbito del varón ...que es el ámbito público... ...es decir, son total... ...bueno, pues eso ya lo tenían... ...las reinas asirias que tenían su propio patrimonio... ...tenían su propio ejército... ...y manipulaban a los varones... ...como querían... ...sobre todo echándoles a jovencitas... ...que les bailaban las danzas de los siete velos... ...y convencían al rey... ...para que nombrase al hijo de la última favorita... ...príncipe heredero... ...con uh -huh. lo cual el poder... De eso que hablamos, de sexo o no sexo, existe, ha existido, existirá, aunque no lo queréis reconocer. Se y se ejerce. Sí. A ti te mueven los ojitos así, así, y con esa carita, pues te lleva la vuelta. Eh, eh, me había la cara que ha puesto... sexo no, eh, no, no, a... no, Hoy no, nos pega, estamos no, dos a uno. Eh, evidentemente... <risa> a, eh, bien... Le hemos descontrolado. No, Nada. no, no, no, no. Eh, Cuéntame, no, cariño. Eh, El sexo lo disfrutan y el placer lo tienen los hombres y las mujeres. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y, ¿De de y no se pueden y hacer una huelga de sexo y defender esa idea es un poco ilegal. No no. ¿Pues ¿tú, ¿Tú sabes derecho lo, lo que se disfruta jodiendo el al marido? Claro. Esta y noche me duele. Y y la y ¿Al la que cabeza, no es el marido la la también? Y al, que bueno, no es el ¿Al marido o al del butano? No, pero Ana, lo dices en los dos significados, ¿no? Que sí, claro. Lo estoy diciendo totalmente en broma, porque a, a, a Bruno le ha dado por decir que el, el negarte el sexo es, mach, es machismo. Claro que sí, el negar el derecho a que las mujeres se puedan disfrutar del qué sexo tiene que ver es la machismo. Con no no, no, no. <risa> estábamos hablando ahora de eso, estaba diciendo claro, que, claro. que una reina está poniéndole en bandeja a una churrimonísima hacerle la correspondiente para es machismo, manipularle. Eso es machismo. ¿Eh? y eso es machismo. Bueno, pues entonces la sociedad eso es, eso, eso es, es y, y la actual, es, la antigua y la eso actual. Es utilizar los instintos sexuales de cada, se, de cada como uno. todavía el Superman a lo mejor cree que o sea que el O sea que la mujer no disfruta igual en el sexo que claro el hombre. Claro que sí, estamos wow. hablando de disfrutar ¿o Claro o no? que de... sí, estoy totalmente de acuerdo en eso contigo. Disculpa, no, perdona, te voy a decir una cosa. Y ahora ya hablando en serio, hay un personaje que es un adivino, famoso, maravilloso, genial y estupendo, que primero fue eh, varón y luego fue mujer, es el único personaje que se conoce en la historia, es Tiresias, y hubo un momento en el que Zeus y Hera, el dios supremo, la pareja, el matrimonio sagrado, estaban discutiendo quién tenía más placer en el sexo, si el hombre o la mujer. Y entonces ella decía que él él decía que ella no se ponían de acuerdo y llamaron al árbitro a la persona que había sido hombre y mujer que tenía muchísimo más placer en el sexo la mujer, la mujer que el hombre y se, eso le costó que la diosa por haber revelado el secreto de la asesoridad femenina a un hombre le dejase ciega jolines con lo cual No estamos revelando nada, es decir, el placer masculino es X, el placer de la mujer es 27X... A la enésima potencia. Exactamente. Con lo cual, dices, ¿quién está negando el placer a una mujer? No, no lo está negando nadie. Ni estamos hablando de machismo, estamos hablando de que no tienes placer con el señor que tienes enfrente, pero el del butano está buenísimo y anda con sí, sí. no, el y que, chico, lo, que lo, lo que se está diciendo es que claro, la mujer elige cuándo quiere y cuándo no. No te acostabas con la mujer, pero tenías las heteras, tenías las esclavas y tenías al vecino, el quinto. Es decir, no estamos negando eso, sino simplemente es una demostración de tratar de influir en el fin de una guerra o, o presionar dentro del ámbito familiar. con la huelga de sexo. No, no, no hay que darle más vueltas. Y también eh, la gente puede disfrutar de uno de tus libros sin moverse... De, bueno, sin moverse casi como todos los libros, ¿no? Pero digo, sin moverse del teléfono. Claro, no, aparte de que date cuenta que mi, mi Diana me salió, ya tiene eh, 10 o 15 años, que ahora la han vuelto a reeditar, me salió tan feminista fe, tan feminista como que es la no domada, es la que no quiso someterse al yugo del matrimonio y... Estaban empeñados en que era virgen y ella tenía un amante todos los días y no tenía dos era una Con lo cual, lista. La manipulación de esa eh, feminidad y esa sexualidad femenino sí es machismo. Me explico luego la mujer siempre ha tenido su sexualidad, aunque no ha salido a la, digamos, a, a la esfera pública pero tenía pues sus apaños como lo tiene todo el mundo, evidentemente Vamos. y ha estado subyugada y sometida al hombre y a una sociedad que siempre ha sido, es y espero que no sea, pero es machista. sí, sí, que sí, sí que sí, nadie te está diciendo que no, no. pero yo sigo siendo igual de mujer, como votar. evidentemente, me da lo mismo a mí, sí. que me dices no puedes votar, pues no voto. Claro, que si votas, pues muy bien, ahora El problema es que la mujer no no funcionaba, no existía, no era persona porque no, no te, podía no tenía derechos, no, no tenía derechos. No, no, vamos derechos. a ver, tenía el derecho del ius gentis, pero al no tener voto y al no ir al ejército, los que contaban eran las cabezas de los que votaban, perdón, los que votaban y los que iban a la guerra. Jurídicamente, el ámbito de la mujer era la casa, como sigue siéndolo en estos momentos. Ahora, que nos repartimos los papeles Pues muy bien, pero lo que no se puede hacer Es enfrentarse uh -huh. Bueno, pues eh, leamos Y a mí a... me encantan los chicos, mira qué guapo está ah, y, a, y a mí ya las chicas Y ya está <risa> Y José Luis, hola <risa> Es el más guapo de todos El más guapo de todos y con una barba guapísima. No me quiere Bruno, me voy con José Luis Claro <risa> ah, <¿no? risa> Ana María Vázquez, muchas gracias Carpe diem Hasta la próxima La rosa de los vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Mucho cine y del bueno hoy, por supuesto aquí en el Callejón y por supuesto con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches Bruno, ¿qué tal? Bueno, José Manuel, tú sabes eh, que estaba vivo. Vamos a contarle la actualidad, pero no lo vamos a explicar, ¿eh? Es que se ha dicho tanto y al final es verdad. Elvis está vivo. Aunque se llama es, Tom, ¿no? Efectivamente, se llama Tom... Y de apellido Hanks, bueno, o, o parecido. Bien, hace un, hace un, unos unas semanas yo pensaba en Tom Hanks, pues de alguna película que le había visto, y yo y pensaba, pero Tom Hanks, ¿qué hará cuando no está trabajando? Y la respuesta es evidente, nada, porque es que está trabajando siempre. Mira, en eh, eh, Tom Hanks está rodando Bios, una película de ciencia ficción que está ya prácticamente terminada. Además ha hecho a Mr. Rogers, el, el famoso presentador de un programa infantil de televisión en la película A Beautiful Day in the Neighborhood. Presta su voz a Woody en Toy Story 4, que vuelve la historia de los eh, muñequitos. Tom Hanks es también el comandante de Scrows en Greyhound, un episodio de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora viene ya el colmo, efectivamente, la noticia que lo emparenta con Elvis porque Tom Hanks va a ser el coronel Tom Parker el descubridor y representante de Elvis Presley en la próxima película de bas Luhrmann, el director australiano. La produce la película Warner, eh, bas Luhrmann cuenta ya con el guión de Craig Pierce y están empezando el casting para encontrar a alguien que haga de Elvis Presley porque Luhrmann quiere un actor completamente desconocido, un actor nuevo, un actor eh, joven, porque la relación del coronel Parker... Con Elvis pues empezó cuando eh, Presley era un chaval, fue su descubridor y fue el que lo lanzó y el que le propuso, el que le consiguió los mejores contratos. El rodaje, pues este mismo año, en cuanto esté completo el casting, efectivamente con el guión terminado y el personaje protagonista, que es el Tom Hanks, pues la película va a salir chutando. Fíjate, Tom Hanks es una persona que eterniza y mortaliza personajes... Oh, okay. eh... Y, y Lo ha hecho también con Elvis He sido capaz de resucitarlo Es capaz de absolutamente todo ¿eh? Pues hombre, desde ser Walt Disney Hasta cualquiera de estas cosas Que os acabo de contar Es fantástico, Tom Hanks eh, Yo creo que es uno de los mejores actores De la historia del cine, del cine actual, desde luego, y de la historia del cine también, y sobre todo uno de los actores más honestos, más decentes, Él, la verdad es que sus interpretaciones no engañan nunca, a mí me parece un actor realmente admirable. Hace unos años se decía que en España, en el cine español, faltaban superproducciones, faltaban grandes películas, se está rompiendo esa tendencia y ya está otra superproducción española en marcha. Efectivamente, esta tiene pinta, como dice su, su productor, de, de película evento, de esas de los, de los estudios americanos. Bueno, pues el día 26 empieza el rodaje, con ocho semanas previstas de, de duración, de Malnacidos, así Malnacidos con Z, ¿no? Una película que produce Xlaine Barroy, Álvaro Agustín, Christian Conti, Javier Ugarte y Edmond Roach. Dirigen a dúo Javier Ruiz Caldera y Alberto del Toro, dos personajes que ya han colaborado porque Javier Ruiz Caldera ha dirigido y de toro ha montado películas como Super López, Tres Bodas de Más, Spanish Movie. Bueno, el, el reparto también es importante, claro, como corresponde a una película de este tenor. Mickey Esparvé, Aura Garrido, Luis Callejo, Álvaro Cervantes, Jesús Carroza y María Boto con Manuel Junel, Ayub El Lali y Sergio Torrico. El guión de la película de Malnacidos es de Jaime Marqués eh, Olearraga y Cristian Conti a partir de una eh, novela de Manuel Martín Ferreras, Noche de difuntos del 38 cuenta la aventura de Jean Lozano un capitán de un ejército que en mitad de una guerra tremenda cae prisionero y para eludir la pena de muerte tiene que enfrentarse a una misión imposible en territorio enemigo y ahí empiezan a pasar cosas verdaderamente sorprendentes y por lo menos esperamos que lo sea de un guión y de una película de estas características. Y más películas esta noche hay muchas, esta noche por ejemplo también hay comentario crítica de Identidad Robada Janet quiero que te vaya bien, que vivas una vida magnífica. Te quiero, pero no vemos cómo vas a poder vivir bajo este techo si esencialmente vas en contra de nuestras creencias. ya dime la verdad, nada más. Pienso en hombres. No sé por qué. Lo siento mucho. Sé sí que tu padre te ha apuntado a un programa el mes que viene. Eres. José perfecto. Manuel van identidad es robada. Cuéntanos. Bueno, eh, robada también, pero identidad borrada es el título original, porque es de, eso, de lo que se trata, de borrar la identidad de estas personas, Dios mío. En fin, la película de Joel Edgerton, producida por Edgerton junto con Steve Golin y Kerry Kowansky roberts El guión también es de Joel Edgerton, justo con Gunnar Conley, y los protagonistas Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe y el propio Joel Edgerton, que también tiene su papel importante aquí. Bueno, este es un actor de dilatada carrera y como vemos también guionista y, y productor, Joel Edgerton, debutó como director en 2015 con la muy estimulante El Regalo, un thriller psicológico con muchas vueltas de tuerca y la verdad es que un poco más fantástica ...que esta nueva y tremenda historia... ...basada en Chico Borrado... ...la autobiografía de Garrard Conley... ...en la que cuenta su calvario... ...en la película el protagonista es Jared Eamons... ...un universitario hijo de un pastor baptista... ...de estos de estricta moral cristiana... ...y poseedor de unos valores familiares... ...bueno, fuera de toda duda... ...cuando Jared, denunciado por un compañero... ...y abrumado por la imposibilidad de seguir mintiendo... ...confiesa su homosexualidad para el pastor Amons se abren las mismísimas puertas del infierno. Lo único que se le ocurre, aconsejado por otro de su misma condición, es llevar al joven a un centro de reeducación sexual, así como suena, que, que sonaría a extraterrestre si no fuera porque esos centros, auspiciados por comunidades, sectas y religiones, también la católica, también la católica española, como conocemos muy bien, consideran la homosexualidad como una anomalía psicológica, como una enfermedad, ...que se puede curar... ...y estos centros... ...funcionan a pleno rendimiento... ...sin que nadie les ponga freno... ...allí va a parar Jared... ...impulsado por la tiranía apostólica... ...de su padre... ...y ante la pasividad de su madre... ...no muy convencida... ...pero tampoco rebelde... ...en esa especie de prisión correccional... ...se ofrece a los internos... ...terapia de grupo... ...le hace lavado intensivo de cerebro... ...mucha oración por su reasignación sexual... ...vigilancia a todas horas... ...bombardeo de estímulos y también algún que otro insulto, y en los casos más rebeldes, se puede llegar a las manos, eh, a darle una paliza al resistente invertido, me, me voy a referir. ¿no? Bueno, el escenario es de verdad tétrico, y el verismo con el que está tratado deja al espectador a un paso del Bruno. Y la interpretación de Lucas Hetches es sobresaliente, muy bien arropado por un excelente y aterrador Russell Crowe, la siempre solvente Nicole Kidman y la intervención del propio Edgerton en toda su salsa. El problema de la película, los problemas más bien, consisten en la estructura de flashback elegida por el Edgerton director que resulta un poquito caprichosa y sobre todo equívoca. La narración salta atrás y adelante en la mayor parte del metraje y hay momentos en que escenarios y personajes corren riesgo de confundir. Y el otro tropiezo reside en la excesiva frialdad que se ha imprimido al relato, con imágenes desvaídas y con ausencia de clímax, justamente hasta el epílogo, los minutos quizá de mayor fuerza y tensión. Seguramente ha sido una opción voluntaria, pero es una pena, porque la denuncia de casos como este es absolutamente imprescindible, y más en unos momentos en los que parece que la sociedad está tentada de retroceder en derechos y actitudes ya más que consolidados. Y la película de Joel Edgerton vale... Pero sería más útil si tuviera más fuerza para expandirse y llegar a más público, hombre, no solo al que ya está, a los que estamos convencidos, sino al que pueda sorprenderse, compadecerse o sentirse avergonzado, que de todo habrá. Fíjate, estos eh, tiempos eh, parece que algunas eh, personas no es que quieran volver atrás, eh, sino que sigan ahí, pero lo bueno es que a quienes creen esas estupideces se les puede decir eso, estúpidos idiotas, y no pasa nada, por lo menos eh, lo podemos ejercitar y decir con mucho orgullo, son tontos. Es eso, eso eso eso creo, eso creo yo, Bruno, eso es una cosa totalmente fuera de, de, de cualquier pensamiento racional, normal y propio del siglo XXI. Vamos con el Super Death. La lista, la lista con todos los datos que nos ofrece aquí... Cada noche, José Manuel Esquivano en el puesto número 10. Bueno, pues regresa a la lista Green Book, que se había caído la semana pasada, pero vuelve otra vez y son ocho semanas ya de permanencia en el Super 10. En el puesto número 9... Nosotros, esta película de terror de Jordan Peele Con Lupita Nyong'o de protagonista Dos semanas en el Super 10 Ha bajado un puestecito ¿En el 8? Pues el, el puesto que sube, Cafarnaum La película de Nadine Lavaki Una película dramática, impresionante Casi, casi, casi un documental Dos semanas en la lista Puesto número 7 Capitana Marvel, Ana Boden y Ryan Fleck Cuatro semanas repite posición con brill Larson de absoluta protagonista. Puesto número 6. Pues la película de la semana, como no iba a aparecer, Dumbo, la peli de Tim Burton, la peli de Disney dirigida por Tim Burton, con Danny DeVito, Colin Farrell. Primera semana en la lista, 3 millones y medio de euros largos en el primer fin de semana de recaudación, eso está muy bien, y es la película de la semana en el Super 10. 5... Roma, de Alfonso Cuarón, sube un puestecito desde el 6, en su semana número 17, la película, una de las ganadoras del Oscar de este año. Puesto 4 La favorita de Jorgos Lantimos Estupendo, el director griego y estupenda película Protagonizada por Olivia Colman en My Stone and Rachel Base, 11 semanas de permanencia En el puesto número 3 Pues también ha subido un puestecito mula de Clint Eastwood Con el propio Eastwood de protagonista y Bradley Cooper Cuatro semanas en la lista de una película muy recomendable Seguimos subiendo Dos Pues más recomendable que ninguna, casi Cold War 26 semanas de permanencia en el Super 10, la película de Pavel Pavlikovsky. Yo creo que la ha visto ya casi todo el mundo, pero por una vez los exhibidores confían en la película y siguen la cartelera. Eso es una buena noticia. ¿Y en lo más alto, puesto número uno. Por segunda semana consecutiva, número uno para Pedro Almodóvar con su dolor y gloria. Puede ser una de las mejores películas de toda la carrera de Almodóvar puede ser una de las mejores interpretaciones de toda la carrera de Antonio Banderas. En el Opecruz está con él, Asire Chandía, un reparto estupendo y una película magnífica, Dolor y Gloria. La película de Almodóvar, una de las más eh, taquilleras eh, en estos eh, momentos, y la otra película española, Taquillera, la otra película española de la que todo el mundo habla. Y vamos a conversar ahora con su directores, me llamo Genetsk. nací en África en una familia muy pobre recuerdo imágenes que me hacen pensar que todavía veía y oía algo cuando era un bebé una luz un árbol un viaje para salvarme de la muerte el dolor húmedo de un último abrazo y unas palabras perdidas Y el director de la película Polifacético, amigo y gran escritor y gran director y con esta obra, como me llamo Genet, está esta noche con nosotros, Miguel Ángel Tobías, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues como buenas siempre, noche, eh, eh, maestro escribano, un placer enorme, eh, me, me emociona cada vez que salto de ser oyente, que es lo que soy cada fin de semana, para ser entrevistado, así que un honor, como siempre. El honor es nuestro, además es esta historia, la que narra, se me llama Genet eh, Miguel Ángel, es una historia que hay que conocer, es una historia que toca el corazón y que del corazón debe expandirse, y esta película tiene eh, ese efecto. Expande todo el mundo, habla bien de esa película y lo que cuenta, porque cuenta una historia de superación, de logro, una historia fascinante. ¿eh? Pues es una historia única, realmente es, es un hito mundial, porque eh, cuenta la vida de Gennet Corcuera, que es la primera sordociega europea sí. en conseguir un título universitario de la historia. Entonces, eh, ya con este titular es fácil ¿no? de, de imaginar que estamos hablando de, de algo muy importante, muy, muy serio. Pero además esta niña, esta chica hoy día, que tiene 37 años, Eh, nació en Etiopía, además, eh, en un momento de hambruna terrorífica, donde mueren un millón de personas de hambre. A los dos años se queda completamente sordociega. Eh, los padres desesperados, pastores, pobres nómadas, eh, acaban dejándola en una casa de acogida de Madre Teresa de Calcuta, en Addis Abeba, a 500 uh -huh. kilómetros de donde vivían. Sobrevive milagrosamente durante tres años. Aparece una mujer española por allí, que era suegra del embajador. Y, y acaba en esta, en esta casa de acogida de Madre Teresa, se impacta con la situación que ve allí, se impacta con la niña, a la que descubre un día agarrada un palo dando vueltas horas y horas, ¿no? Y entonces le pregunta a una monja, le dice, ¿qué le pasa a esa niña? ¿Por qué no juega co como los demás niños, no? Claro. Y la monja le dice, es sordo, ciega. Y si se suelta del palo, se queda completamente perdida y completamente aislada, ¿no? Entonces, eh, Carmen, que así se llamaba su madre adoptiva, se impacta tanto... ...que lo que iba a ser un viaje para dos semanas... ...se convierte en un viaje de tres años... ...acaba trayéndose a España... ...cuando Gennet tiene nueve... ...y aquí empieza un proceso... ...de educación especial... ...y después de educación inclusiva que la lleva hace cinco años a licenciarse en, en la universidad. Una historia impresionante. Me llamo Gennet, es una película José Manuel que demuestra el excelente momento y la sensibilidad en del cine español con lo que ocurre en nuestro mundo, que es importante sí. y contar, y, y esta película lo hace. Sin ninguna duda, me parece un acierto y me parece, creo que has hablado antes, como de milagro. Me parece un milagro realmente eh, llegar a ver esta película, y llegar a ver la historia de esta persona, esta historia tan extraordinaria. Eh, Miguel Ángel, me llama mucho la atención cómo decidiste hacer una película de ficción realmente, una película argumental, cuando quizá lo más fácil habría sido pues tirar por el documental, ¿no?, de coger los, los datos, los hechos, los testigos y montar un documental, ¿no? Has preferido hacer una película de ficción en la que además eh, Gennet interpreta su propio personaje, ¿verdad?, Entonces, en, en algunos sido, momentos, ¿no? Sí, en la edad adulta, ¿no? Esto ha sido sí. una aventura increíble porque cuando Gennet, yo conozco la historia por un periódico... Eh, yo pensé, digo, seguro que alguien está escribiendo el guión de, de esta historia mm -hmm. pero pasan dos años, veo que nadie lo ha hecho y en ese momento decido que lo voy a hacer yo y en principio pensé hacer un documental ¿no? Claro, claro, porque claro. era lo más fácil y porque yo vengo del mundo documental entonces claro, me parecía casi claro. lo, lo coherente ¿no? pero cuando hablo con genet y Gennet, eh me cuenta la historia de su vida pero fijaros, me cuenta la historia de una vida que no ha visto y no ha oído ella me claro, cuenta claro. la historia de su vida desde el sentimiento, ¿no? Esto me obliga eh, durante un año a reunirme con otras 50 sesenta personas relacionadas con su vida para que me hicieran el mapa sonoro y visual de su propia vida. Por ejemplo, Gennet me decía, pues eh, mi madre me dejó en el autobús cuando yo iba a ir al instituto por primera vez y iba a vivir sola y e iba a estar con niños que no eran discapacitados. Pero claro, Gennet me contaba esto de esta manera pero yo no sabía cómo había sido esa despedida. Claro. Entonces, esa despedida me la cuenta Pilar, que fue su primera maestra, eh, que, que lo interpreta Ángela Molina en la película, de tal manera que con ese dibujo, ¿qué pasa? Que yo me doy cuenta de que la historia de Gennet es tan grande que no cabe, eh, desde el punto de vista emocional, en lo que hubiera sido un documental. Entonces me doy cuenta de que me tengo que ir a la ficción uh -huh. eh, para precisamente que los espectadores pudieran sumergirse Eh, desde el punto de vista emocional en todo el mundo de lo que implica la sordoceguera de Gennet y ha sido una aventura tremenda y ya decirle a ella ¿no? que esto sucedió un día eh, porque ella no iba a interpretarse a sí misma en un principio pero yo empecé a rodar la película y me di cuenta de que ella se movía con una soltura demasiado uh -huh. grande para ser sordociega ¿no? y me senté un día con ella y le dije Gennet digo ¿tú estarías dispuesta? A, a ser actriz, a interpretarte a ti misma en la edad adulta y ella me, me contestó una cosa muy bonita, ¿no? me dijo pero eso es como hacer teatro y, y sí, yo sí, le digo, sí. y yo le digo, digo, pero qué sabes tú del teatro, ¿no? Y ella me dice, bueno es que yo hice una obra de teatro en el instituto, que además no, fue la casa de Bernarda Alba, o sea no una obra cualquiera, ¿no? Entonces le dije sí Genet, esto es como hacer teatro. Me dijo que sí, y nos metimos en una aventura alucinante donde el, el espectador Eh, realmente sale conmocionado cuando te das cuenta de que la Gennet que estás viendo en la pantalla no es la Gennet Corcuera persona, sino la Gennet Corcuera actriz, actriz que se representa a sí misma, es decir una actriz que hace el papel de una sordociega que cuenta la historia de Gennet Corcuera y que casualmente ella es sordociega y ella es la propia Gennet y la semana que viene si te parece Miguel Ángel eh, Tobías eh, eh, te secuestramos unos eh, minutos y te vienes aquí, ¿te parece? Eh, estoy feliz de hacerlo eh, para los oyentes de, de La Rosa e eh, incluso para mí mismo eh, hay una historia de sincronicidades alucinantes con la película Eh, como decía el maestro escribano de, de milagros que se han ido dando de cómo sí. fueron apareciendo los propios actores y de cosas que, que estoy seguro de que van a, a emocionar igual que nos ha emocionado a nosotros sí. vivirlas Me llamo Góenet, el director Miguel Ángel Tobías esta noche con nosotros en la rosa los Vientos ¿Eh? Miguel Ángel, muchas gracias un, abrazo muchas, felicidades. un abrazo muchas felicidades Un abrazo de corazón y hasta la semana que viene <risa> José Manuel, la semana que viene también nos escuchamos, hablamos es de Abastecino ¿Te parece? Aquí estaremos, Venga. muy bien Un abrazo para todos En Onda Cero, la rosa de los vientos. Hay nuevo número, ya ha llegado a los kioscos, el nuevo número de la revista Historia. Tema de portada La Peste, el mayor apocalipsis de todos los tiempos, la mitad de los habitantes de Europa y del resto del continente y del mundo fallecieron. Y uno de los temas que aparece en la portada de la revista Historia de España y el Mundo, uno de los temas es la historia de los encapuchados contra los negros, es decir, la historia del Cucus Clan. Este mes lo cuenta Alberto de Frutos que nos explicó cómo nació esta secta. El Ku Klux Klan nace poco después del final de la guerra de secesión americana con la victoria de los estados eh, del norte frente a la confederación que, en fin, el mal perder de esos estados del sur eh, hace que en 1865 un grupo de veteranos de la, de la confederación forje un, eh, una agrupación ...destinada en principio a asustar a la población negra... ...que muy poco a poco deriva en un eh, grupo terrorista... ...que protagoniza eh, diversas matanzas... ...en el periodo de la llamada reconstrucción... ...entre 1865-1877 aproximadamente... ...y durante esos 12 años es cuando el Ku Klux Klan... Eh, ...se asienta en esa primera fase. El Ku Klux Klan es uno de los temas que se encuentra... ...en la revista Historia de este mes... ...el tema de portada La Peste... ...no se contaba en la redacción su redactor jefe Alberto de Frutos algunas cosas sobre ese reportaje que se encuentra en esta revista y que se encuentra en los kiosos el Ku Klux Klan tuvo su mayor, mayor esplendor entre comillas en los años 20 del pasado siglo eh, decae un poco en los años 30 con el eh, auge de los fascismos en Europa y también en Estados Unidos y eh, a, a partir de la aprobación de la ley de derechos civiles en los años 60 por la administración eh, Kennedy y, eh, y la bajo la presidencia de Lyndon Johnson se produce ese declive. Hoy por hoy eh, la organización se reduce a un número desconocido de miembros, podrían ser en torno a, no sé, varios miles, pero 5 o 6.000 personas, y yo creo que la, la actividad es eh, meramente simbólica, no obstante, eh, sí que han inspirado eh, discursos eh, de odio ¿no? en Estados Unidos, muy, muy particularmente a raíz de la victoria de Donald Trump en las últimas elecciones. No hay que olvidar que la rabia de la triple K... No se dirigía solo a los negros, sino también a los judíos, a los católicos, a los extranjeros, a todos los que no entraban en su modelo desde su origen el Ku Klux Klan eh, dirigió su odio contra todo tipo de colectivos ¿no? eh, eh, a, a, a raíz de la guerra de secesión por ejemplo la figura de los Carpetbaggers que eran eh, del norte unas personas del norte que se fueron al sur eh, para emprender un poco esa reconstrucción a veces por interés económico a veces no bueno pues ellos eh, también se dirigieron contra, contra esa población hoy por hoy eh, de hecho el Ku Klux Klan eh, eh, resulta casi tan amenazante para los judíos eh, como para como para la población negra eh, de hecho se centra más en, en ellos no es su Su objetivo prioritario y también contra los extranjeros ¿no? y eso eh, se ha visto históricamente en los años 20 y 30 con la inmigración que había en Estados Unidos y fue precisamente eh, el ascenso del nazismo y la búsqueda de una probable alianza entre Hitler y el Ku Klux Klan lo que llevó a menguar un poco ese, ese auge que tenía el Ku Klux Klan y a desmantelarse progresivamente. La revista Historia, Historia de España y el Mundo ya está en los kioscos, el eh, tema de portada a La Peste y uno de los temas eh, que tiene en su interior, la historia del Cucus Clan. Señales del fin del mundo. Con Javier Sabien, o Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, Javidi. No sé si llega el fin del mundo, pero sí que sé que se cumplen los refranes en, agu en abril aguas mil, agua mil. porque menuda la que está cayendo Eso de es. agua, de nieve y de frío en El estos días ¿eh? fresquito la primavera tiene estas cosas ¿no? pues bueno, ahora que está lloviendo en España pues ahora nosotros vamos a hablar de una señal del fin del mundo justo lo contrario, las ra la rachas no, secas dicen que no llueven ¿cuánto tiempo se puede aguantar bueno, si vamos que a, llueva? vamos a, a, a, a, a verlo por partes ¿no? vamos a ver cómo son las rachas secas en España en los estudios de eh, promedios de días sin llover tenemos que aclarar que vamos a hablar de rachas secas no de sequía extrema, no es lo mismo son fenómenos completamente diferentes porque nosotros lo que vamos a hablar es de un promedio mientras que una eh, sequía extrema es un periodo en el que eh, no solo no y llueve sin agua y si y, y, y exactamente tú lo has dicho, sin humedad fundamentalmente, eh, especialmente en el campo en el campo la, la eh, humedad de, la humedad del terreno es muy importante además de la lluvia nosotros simplemente vamos a, a hablar de días sin llover para que una racha seca una racha de días sin llover se considere una racha no implica que tenga que ser días eh, continuos sin llover puede haber en una racha seca algún que otro día en el que llueva pero que llueva tan mínimamente que no se interrumpe esa, esa, esa racha Es decir, que aunque caigan algunas gotas, se considera, se sigue considerando que todavía se está dentro de esa racha seca que, insistimos, no tiene que ver nada con las sequías, ¿eh? Bueno, pues la racha bueno, seca... a ver, me tienes que convencer que es importante que llueva, eh, yo sigo pensando que no es importante que llueva, sobre todo en las ciudades, eh, que no caigan chuzos aquí, porque se pierde esa agua, en el campo es otra cosa, pero en las ciudades, en la calle Alcalá, ¿para qué sirve para que ¿Para sí. llueva? ¿Para que no mogamos Y... y, y... ...y uno se escurra y esas claro, cosas... Es, ...y lo, el, los charcos... ...y las plantitas de las zonas claro, claro, de jardines es y todo eso... ...bueno, los estudios... El, el, el, que el lo lo eren, necesitan, lo ¿no?... ...se, se refiere a estudios en la península ibérica... ...en Canarias y en Baleares... ...de forma independiente, ¿no?... ...y lo que viene a decir es que... ...en las últimas decenias... La medias, ...las medias anuales... ...estos estudios lo, se han realizado... Eh, ...de forma casi sectorial... Por cada, ...en cada zona y por ejemplo en la península eh, observamos que, como media anual en los últimos eh, decenios rachas secas eh, desde menos de cuatro días en la zona norte de la península hasta 21 días en el sureste de la península. En Canarias eh, las rachas eh, duran entre menos de 10 días y hasta más de 41 días sin que caiga una sola gota, ¿no? Eh, se, insistimos, se trata de promedios, ¿no? No estamos hablando eh, de que esto tenga que ocurrir eh, tal cual decimos. Son promedios a lo largo del año y eh, dentro de esos eh, periodos de decenios que se han, eh, que se han estudiado. ¿no? En el norte y el noroeste es más probable. Eh, las interrupciones eh, de estas rachas porque hay precipitaciones debido a su cercanía al Atlántico y porque sabemos que las borrascas entran de forma eh, predominante por el por el noroeste, es decir, por, por Galicia ¿no?, especialmente en invierno y luego lo que ocurre es que eh, la gran distancia que existe entre el Atlántico y la zona mediterránea eh, además de la orografía que hay en, en todo el territorio peninsular, hace que las masas de aire De, mmm, al entrar desde que entran por el por Galicia vayan perdiendo gran parte de esa fuerza eh, según se van acercando al Mediterráneo y lleguen a la costa este, a la costa mediterránea bastante debilitada porque han perdido, han ido perdiendo su fuerza a lo largo del recorrido desde Galicia eh, hasta llegar a, a, la, a la costa este. ¿no? Hoy ha caído unos granizos que te mueres, hoy, hoy ha caído ha sido tremendo, sí bueno bueno pues el, el mayor número de días eh, sin llover, eh, seguido sin llover en la península se concentra en la provincia en el sureste de la provincia de Almería y en la costa de, de Málaga ¿no? también en zonas del sur de, de Cádiz y en el límite suroeste de la provincia de Huelva ¿no? Eh, evidentemente también todas o casi todas las provincias de Andalucía tienen zonas con al menos 10 días consecutivos al año sin llover como pueden ser en Córdoba, en Granada y Jaén, aunque Jaén en menor grado ¿no? y también evidentemente Cádiz y Málaga están afectadas casi totalmente, Cádiz tiene una peculiaridad la sierra de Grazalema es una de las zonas de mayor precipitación en la, en, en la provincia de Cádiz es una de las zonas de mayor precipitación de España a pesar de estar en una provincia en la que el resto de esa provincia sí está incluido dentro de esa zona, de, de, de esa categoría de bastantes días de rachas de bastantes días seguidos <coughs> sin llover eh, evidentemente todo esto va aminorándose estas rachas cada vez son eh, De, de días seguidos sin llover, se van aminorando según nos vamos desplazando hacia el Valle del Ebro, hacia la cuenca del, de, de, de, de, desde Alicante y Valencia, que sí son bastante eh, zonas secas en este sentido, pero según vamos <coughs> acercándonos hacia arriba, hacia el Valle del Ebro, son diferentes. ¿Por qué, eh, en, por, por qué en Galicia es la zona mmm, típicamente más lluviosa y en cambio el, suroeste, <coughs> eh, el sureste no? Eh nosotros cuando contemplamos el mapa de la península lo contemplamos de forma centrada, por así decirlo, con el norte en la cornisa cantábrica, etcétera, etcétera, pero la posición de la península ibérica en, eh, en el globo, en el globo no es así, está digamos como girada eh, hacia la izquierda, hacia la derecha por abajo, ¿no? Con lo cual esas masas de aire frío son las que entran por o sea, el la, la península el... está girada Está un, un poco girada, no bueno. <risa> Desde luego al norte es cuando van cediendo, van desapareciendo las cosas y lo que sí se ha observado es que en los últimos años han disminuido estos días de sequía, esto, no de sequía sino de rachas, han disminuido muy poquito pero disminuyó en contra de la creencia general. Esto no uh -huh. quiere decir que vayan a desaparecer las sequías conforme pase el tiempo, no, no, son fenómenos diferentes, pero sí hay menos menos rachas secas. Nos lo cuentas eh, mañana y la semana que viene. Mañana volvemos a la una y media, a las doce y media de la comunidad canarias. Gracias. Son las 4 de la madrugada, las tres en Canarias